To the moon, to the moon a todos, buenas tardes Bueno, estamos por aquí Nuestro programa de historia y más Desde el centro Histórico de la ciudad de Guadalajara Con unas llaves Con unas llaves, llaves Ándale Bueno, <risa> el caso es que Como ya andamos corriendo Tenemos este De inicio los avisos parroquiales Órale ¿verdad? El primero es que pues todo el personal, todos los ciudadanos de aquí de la rueda cartonera se fueron a la feria del libro usado ¿eh? y antiguo, y antiguo, si ¿Sí? sí, cierto, <risa> que tendrá lugar del 10 de este mes hasta el 23 hasta el 23? no, ¿Sí? hasta no. el 19, bueno, del 10 al 19 porque no me pasan bien los avisos parroquiales, voy a tener que hablar con la chacha para que Sí, no, más atención a que se sí, recabe bien la información Sí, sí, sí, hay que, hay que poner atención Bueno, dado a, a eso Nos dejaron aquí en una En un bote de pintura Porque se llevaron dos mobiliarios Nos sí, dejaron hombre. colgados de la brocha No tenemos cafetera La decoración Sí, no, no, no, no, no es un desastre Todo el escenario, de veras Pues sí, pero bueno este Como ya tenemos que salir del programa Es, es un compromiso Ya de Buenos claro. años, este eh, mes vamos a cumplir Tres años al aire ya, Tres sí. grabando nuestros programas aquí Qué ¿Cuánto van? Como sesenta y tantos ya Sí, estamos sí. Muy ya muy contentos pues porque Ha sido pues un esfuerzo y cada vez conocemos Distintos tópicos, conocemos más personas sí, sí, sí, Y, sí, y sí. todo ese... Eh, mundillo que es la rueda, nos metemos ¿no? en enrollos, sí, como dice eh, el señor, el maestro Sergio Faun, los locos llegan solos, dice. <risa> y bueno. bueno, órale, otro aviso parroquial es que nuestro compañero Carlos Ortega, eh, por motivos de trabajo va a estar en Costa Careyes, por ese motivo no va a acudir el día de hoy, pero Les deseamos lo mejor y que no vaya a haber huracán por allá. Sí, no, pues, sí. ¿Por, era... ¿Por dónde queda Costa Careyes? Ah, pues aquí es por Costa Alegre, ¿no? Barra de Navidad. Ah, ¿no? por Esa ahí, zona, ya. Todo, todo el sur de es, es sur de Jalisco, ¿no? Sí, sí, ¿sí? ¿sí? ¿sí? sí claro. Sí. Órale. Y bueno, después de saludar aquí a nuestro compañero Miguel. ¿Qué tal, Ángel, buenas tardes, Ángel? Eh, y el ángel mariscal, mariscal que nos acompaña y hacemos los programas, como claro. te ha ido miguel? a ver pues bien bien, ahí pues entre, ahora sí entre bromas y veras, no ahí andamos eh, a la trote ahora sí, en la semana pues todo bien, arriesgando la vida, arriesgando el peligro, claro no nos queda otra, ¿no? sí, pero bien todo lo que cabe claro, qué bueno, y bueno pues tenemos un invitado el día de hoy, Nuestro. Finalmente, ¿da? ¿no? Se, sí, se pudo de una dura negociación que se gestiones de alto sí. nivel y eh, se extendió hasta las altas redes políticas el vaticano bueno visto el relato, sí, claro. ¿no? sí. y ya finalmente no lo prestaron un ratito aquí al profe carlos ortega que gusto que estés con los nuevos sepúlveda y mi tocayo es ortega si sí, sí, yo perdón, soy sepúlveda perdón, perdón sepúlveda no me quiten el apellido sí. no, hombre es lo que además metiado, está asociado ¿no? históricamente con el defensa central de las famosas chivarrayas de guadalajara el tigre, el tigre sepúlveda Así Sí, el tigre se pólvora, se diga, pólvora chacón, sí. Sí, una disculpa, no este, no te preocupes hombre, pero de veras qué gusto que estés con nosotros, eh, voy a poner antecedentes a nuestros posibles escuchas y a mm. miguel, de aparte de que nos da mucho gusto que estés, que estés con nosotros, cuál es el motivo de esas solicitudes, de que nos acompañaras y que no habían, no se habían materializado, no resulta que aquí en la rueda eh, es un centro cultural, no? Sí. Eh, a donde acuden muchos ciudadanos ¿no? de sí. los, que son los ciudadanos honoríficos aquí de, de este centro y entre nosotros, de repente entre el café y el cigarrito y, lo que... y la cantada pues también, este, nos eh... echamos nuestras roles de vez en cuando ah, cantautor y ejecutor de la guitarra excelente, no? Eh, eh, el caso es que Es, salió una plática entre los compañeros a la cual yo me metí preguntándole a Carlos porque yo nací en el año de 1960 y vivíamos frente al Poli en la calle que, que continúa de Revolución entre Revolución y Pensador Mexicano y al mm. momento tocó estar ahí cuando hubo aquella aquella hecho tan grave pues de que hubo muertos entre los estudiantes porque el 29 de septiembre de 1970. Órale. Yo tenía 10 años para ese tiempo y bueno, mm. lo que yo percibía, un morrito, ¿ah? Eh? Sí, sí, sí, lo que yo percibía eh, era que bueno, que lo que decía la gente, ¿no? Que habían llegado los vikingos, que eran unos este vándalos que, que eran este mm, eh, rebeldes sin causa, ¿no? Que estaban en contra del gobierno Y que eso era lo que se decía ¿no? La gente en aquel tiempo no tenía tanta información Además que Pues la ciudad nunca se había Vuelto en en ese tipo de situaciones Y empecé a, a comentar aquí platicar con este, El Profe Carlos Y empezaron un, a salir un montón de temas Que yo desconocía De esos años Setentas y de los sesentas Que fueron tan convulsos en el país y no nada más en el uh -huh. país ¿no? en, europa había, en europa claro había muchos movimientos de los estudiantes sí. eh, principalmente creo yo que porque se buscaba un cambio de régimen que fuera más democrático si ¿Sí estoy lo correcto así es entonces en, en ese momento recordamos al gorilón que también por ahí en revolución también lo asesinaron a quien? al gorilón, en el, en el gorilón, el gorilón, Hermenegildo Romo García Que él era presidente de si ¿sí es así de la fe fue en su tiempo el superior fue presidente de la federación de estudiantes de guadalajara ¿no? okay. y egresado de la facultad de derecho de la universidad de guadalajara pero bueno entre tantos grupos que conformaban esa organización pues cada quien tenía sus cus de poder no claro. y el gorilón era uno de ellos no Sí, entonces toda esa plática, fíjate, Miguel nos remontó al asalto que se trató de hacer allá en el en Madero Chihuahua, en Madero Chihuahua, motivo por el cual corrieron a Pedro Salverón. Ah, ya, ya, ya, Sí, sí. Porque hizo un comentario que, bueno, ya eran eran valientes, eh, fueron valientes. Eh, eh, ¿no? Y, y si sí lo eran, ¿La o la sea, claro, yo no claro. yo no le veo ¿Cómo se puede juzgar de otra forma a un grupo de personas que se enfrentan contra militares, mejor armados, mejor con mejor estrategia? Y, y, y sobre este... todo porque traían un ideal, es decir, Así es. Los... Sí, a priori... cambiar las estructuras. Y a partir de demandas sociales, democráticas, sí. pero pues había un gobierno autoritario. Sí, y eso le costó al el... sí, puesto yo, pero... a Salmerón. Eh, de forma injusta, no la verdad, sí, es que creo que las sí. críticas a veces no son acertadas, entonces mira, para no desviarnos mucho del tema, a ver, uh -huh. porque yo me quedé pues en, en el hecho allí del poli, eh, creo que fue asesinado ahí Medina Lua, ¿no? Pues sí, pero cayó como resultado de las balas que llegaron abriendo fuego a diestra y siniestra de sus propios. Eh, gorilas testaferros o oh, que por ellos mismos por el y ahí nuestros compañeros ¿sí? que ya se había formado el frente estudiantil revolucionario fueron por ahí lo levantaron lo cambiaron la y se lo llevaron a a un era? hospital y ahí lo dejaron ¿Qué era el Fer? El, el y el otro grupo era la FE, la FE. ¿Sí estoy en lo correcto? Así es. Bien. Sí. A ver. Vamos, vamos, ahora sí que como descuartizador de Londres vamos pues por partes, a ver ¿qué, qué ocurrió ahí, a ver, estamos en los años 70's, yo ahí me quedé. Con en los realidad, inicios con el... de los 70's. Ok, pero anteriormente Había habido un movimiento en México 68, anteriormente sí. había sido el asalto allá uh, en Chihuahua en el 65, sí. Ok, Y Lucio Cabañas, ¿en qué año podemos ubicarlo? Pues en el en prácticamente inicios de los en 70. El, en el, ¿no? el 65, 67. 67 Supongo que tiene y una y relación también con lo que estamos hablando, ¿no? Sí, claro, nomás que acá en el estado de Guerrero, pues okay. ¿no? demandas legítimas los campesinos, en fin. Lo que otorgaba la constitución, pues, ¿no? Igual sí. generó Vázquez Rojas. Órale. Entonces, nos vamos a regresar un poquito al 68, que es cuando los estudiantes se organizaron en la Ciudad de México. Había también algunos movimientos, tengo entendido, en Monterrey uh -huh. y en Guadalajara. ¿Sí es lo correcto? Bueno, lo que pasa es que el 68 generó este a nivel nacional que estudiantes de diversas universidades no se sumaran a este movimiento estudiantil del 68 ¿verdad? porque pues, era un movimiento por las libertades democráticas ¿no? de expresión sobre todo no si, sí, libertad de expresión ¿no? los 6 puntos de empleo petitorio uno de ellos que que era el artículo 145-145 bis no del Código sí, Penal Federal que prohibía que la gente se manifestara, que, que marchara, que exigiera, se cumpliera lo que establece sí. la constitución política de Estados Unidos y México. En fin, pero eran gobiernos autoritarios, ¿no? Ok, Totalmente. a ver, entonces para los que no estuvieron en ese tiempo y no ubican... ¿Quién el presidente de la república? Gustavo Díaz Ordaz. Híjole, digo yo lo sabía, no quise hablar de ese cabrón, pero... Pero ya eh. anteriormente también hay un antecedente internacional, en Francia también hubo una represión con los estudiantes en ese mismo año, ¿no? En el 68. Ah sí, sí, el mayo francés, el mayo probablemente francés. sí, ¿no? Sí. Y luego se generaron otros movimientos como en Alemania por la autonomía universitaria, entonces empezó a, sur a surgir... Eh, eh, como ese eh, boom, así como ese... ¿Sí? Eh, de como esa corriente social pues por decirlo de alguna manera no claro. también creo en choclovakia, que también eh, bueno la, re, la, la revolución cubana anteriormente en 59, ya es sí. eh, eh, no sé si haya sido me adelante pues en el sentido de que el mismo sistema mexicano no sé si por temor al comunismo internacional gran parte está ahí pero Este, gran quiere... parte también no era cierto, así lo, así lo claro. entiendo. Entonces, Yo, acuérdate que estaban en la Guerra Fría, o, ¿no? Es decir, sobre ese protesto, sobre verdad. ese pretexto, pues había que callar las voces, ¿no? Exacto, ¿Sabes sí. que son comunistas? ¿verdad? Sí, porque calificó que, el ¿cómo? gobierno de azorradista de que era una conjura comunista internacional el movimiento en México del 68. Sí. Y que había que detenerlo. ¿Eh? que comunista la gente si ¿sí saber que era el comunismo. Decían que cierto no, comunista <risa> era saben. comerse a los niños, ¿no? <risa> O sea, cosas. Sí, pues ah, ahí vino también el, el, el, el aquel incidente de canoa, ¿no? De San sí, Miguel Canoa. Sí, sí. Ah, sí. en septiembre de esas entonces, personas asesinadas brutalmente, ¿no? Los medios de comunicación pues, y como sabemos, eh, amañados, pues estaban manejando para abusar a la gente. Claro los comunistas, ¿no? fíjate tiempos después nos daremos cuenta y mucho tiempo después que tanto Díaz Ordaz como Luis Echeverría pues eran agentes de la CIA uh -huh. eh, y por Rius según yo me acuerdo ese tiempo mis hermanos mayores leían a ríos y pues yo también me lo chutaba, ¿no? sí, <risa> los cuentitos muy didácticos, ¿eh? Tenía una habilidad increíble. Sí. Libro, Marx ¿no? para principiante. Sí. Sí. Jugo este, para principiante. Bueno, Los cocolazos del 68. Los cocolazos del 68. Este, sí. Que ahí más o menos empecé yo, me empezó a interesar Entonces, la onda esa del 68. A ver qué pasó. Sí. Todavía a la fecha hay muchas cosas que no logro comprender. Pero lo que sí me queda claro para regresarnos a ese momento histórico de de nuestro país, los estudiantes efectivamente eh, solicitaban pues eh, algunas consignas legales, legítimas, no legales, legítimas, sí. como era el derecho a reunirse, eh, bajo cualquier pretexto, eran eh, perseguidos, eh, Uh -huh. inculpándolos de disolución social algo así yo recuerdo ¿no? sí, el delito de disolución social era justamente ese artículo 145 145 145 del código penal federal para evitar e impedir ¿sí? desde el punto de vista según ellos legal que hubiera manifestaciones y, y concentraciones y críticas al gobierno en turno no así es y por una Por un juego de fútbol americano y por ahí se dan uh -huh. a popolazos este unos estudiantes y van y se refugian ahí en, en la vocacional en la vocacional dos. y llegan los soldados y les ponen unas los granaderos. Los granaderos, o también los soldados entraban. Llegan los granaderos, <risa> les ponen una reseña sí. y entonces ellos empiezan a reaccionar, empiezan a manifestarse. Sí. Y después entonces ya se pone la cosa más fea, sí. Este con ese pretexto de la disolución social del comunismo, este, culmina con esa mata matanza en Tlatelolco. El 2 de octubre. Eh, posteriormente, como ya lo habíamos comentado, bueno los, los estudiantes ordenando sus ideas, reagrupándose, uh -huh. eh, exigen el legítimo derecho a manifestarse, a reunirse, a proponer que su universidad fuera mejor, ¿así lo entiendo? sí. Sí es. Y bueno, eso no le gustó tampoco al gobierno, y nosotros, nuestra ciudad, también sufrió las consecuencias. Precisamente el día que estuve platicando con el profe Carlos, aquella vez que me remonté, que estábamos aquí echando café y canciones a todo dar, yo le comentaba que mi impresión primera pues fue esa del poli, no que la gente dijo que los vikingos, ellos son los de San Andrés y son los malos de la película. Ajá. Y yo, no, yo nunca abundé mucho en ese tema, pero resulta que un amigo mío de Torreón, eh, que es escritor, eh, le, eh, se informa mucho de ese tema y ha escrito Ajá. algunas cosas. Por ahí tengo un libro que me obsequió. Y me vino a Guadalajara y me invitó, pues no sé, hace cosa de cinco años, o no sé, por ahí cuatro o cinco años, a una conferencia aquí en... Mmm, ¿Cómo se llama la de la falleta ahora? La librería Chapultepec. ¿Hay en una librería en el fondo? Y también se lo había comentado. El fondo de cultura. En el fondo de cultura sí. y mm -hmm. este ya lo acompañé y, y de repente, bueno, yo lo acompañé. La verdad es que por una mera cortesía el tema, <risa> el tema para mí no era muy conocido. Ni muy conocido ni de mi importancia, ¿no? <risa> Pero ¿qué okay. crees? Este había tres varones Y una chica y ahí, bien, chica, yo la identifico en el momento que estaba platicando, sí. porque en ese momento ella era ellos eran muy jóvenes, eran estudiantes, y estaba platicando con una soltura de todo el rollo que les tocó vivir, y ya ah, caray, entonces sí me llamó la atención, uh -huh. porque ella decía, no, bueno, es que nosotros... Eh, simplemente para reunirnos teníamos problemas después eh, fueron perseguidos después muchos compañeros llegaron a la penal de oblatos había que llevarles y, y, y les introducíamos este uh -huh. todo tipo de cosas obviamente de una manera manera pues este que la autoridad no lo permitía no, sería... no, no sé qué se referiría si fueran escritos si fueran armas si fueran no sé qué cosa fuera pero ellos eran de san andrés uh -huh y no eran los vikingos que yo había escuchado hacía tanto que así Ajá. es para nada sí. dije, ah, caray este pues no eran los vándalos ni, ni los ni los este eh, eh, brutales, salvajes, no que, que uh -huh. buscaban pelear por ellos tenían unos ideales, eran gente informada sí. sí. ¿Cómo se comunicaban? Pues sí que no lo sé porque eh con el de venir de los años eso se va a transformar en la en la guerra sucia, supongo, ¿no? Si es así. De, de hecho ya era parte del periodo de la guerra sucia, ahora ha clasificado digamos oficialmente el periodo del 65 al 90 como el periodo de la guerra sucia. ¿no? Ok, entonces o sea, eran parte de eso. Toda la represión de los gobiernos autoritarios, uh -huh. ¿no? Para impedir que los jóvenes, ¿o? ¿no? Porque principalmente era gente joven contra los jóvenes, ¿no? Sí. ¿verdad? para que no pensaran que no razonáramos, que no reflexionáramos, que no viéramos la realidad de nuestro que país. Que no se salieran del huacal. Exacto. Que no sí. dijeran no al papá. Uh -huh. <risa> y y ahora nos entretienen, bueno, a mí no, a mí no me la pegan, pero a la gente joven lo entretienen con un montón de tonterías ahí no, en, sí. en la televisión. A mí en... a mí me causa no sé mmm, ¿Por qué la Universidad de Guadalajara no fue al 68? Bueno, si nos puedes aclarar un poco ahí. Bueno, tenemos que diferenciar una cosa es la institución, ¿verdad? Y otra cosa es quienes conformamos la Universidad de Guadalajara, maestros, estudiantes, trabajadores. Porque entre el estudiantado ¿no? y ellos sí querían participar. Sí, nosotros empezamos a vincularnos, ¿no? Yo era estudiante de la Facultad de Comercio y Administración, en la carrera de Contador Público y Auditor. Y entonces nos empezamos a juntar, nos despertó desde el inicio del 22 de julio de 1968, cuando se dan estos hechos que narra el compañero Enrique. Y empezamos a tener, a darle seguimiento mediante la prensa, lo que publicaban, uh -huh. lo que no tenían televisión, bueno, en la televisión, no aquel noticiero de jacob Saludovsky, ¿no? Y, y la radio, ¿no? Pero como todo estaba controlado bajo la hegemonía claro. de, la, de la Secretaría de Gobernación, entonces ahí el control, sí. nada de lo que estaba ocurriendo, al contrario, culpar a los estudiantes, ¿no? Y en el contexto, porque ya se venía la decimanovena Olimpiada en el sí. país, ¿no? Sí, entonces, de hecho sí. las declaraciones del presidente de Azor, las recuerdo, ¿no? Eh, eran grupos armados... Y por su inexperiencia en el manejo de las armas, hirieron mm. a sus compañeros, ah, sí. muy similar a lo que nos comentó ahorita <risa> sí. este Carlos, que ¿no? sí. por eso hirieron a Medina Lua, a sus mismos este compañeros o guaruras. ¿no? Sí. Ahí no es probable, en, en Tlatelolco, pues, precisamente le estoy hablando, no es probable porque eh, el grupo que los directivos estaban en un segundo piso, si no mal recuerdo y ah los del mismo los integrantes del Consejo Nacional de Huelga sí, ellos estaban... en el segundo piso del edificio Chihuahua Así es Sí sí, sí. Y, y este eh, las bayonetas y los rifles de los soldados están Mirando hacia arriba, o sea y los del grupo limpieza están estar arriba y en, en, el, en la el del templo, templo del lorcon de, en las azoteas de los edificios eh, aledaños es, ellos o sea, fue estaban Fue toda una provocación bien montada, ¿no? Sí, claro. De hecho hay una hay una, un video, una película que se llama así provocación montada, ¿no? Pero ¿Sí? además además también eh, el canal 6 de Julio saca un un un video muy importante, ¿no? las claves de la masacre. Y cómo ubican Uh -huh. como estos estos eh, miembros del batallón olira el batallón si sí. bataón olimpino con con un guante en la mano derecha sí, un, con pañuelo, la mano guante, un pañuelo pa sí. ¿no? para identificarse y desde un desde un día antes se empezaron a ocupar ahí en los departamentos de los edificios lalorco no estamos hablando de edificios de uh -huh. 12 15 pisos no en fin Sí, son, los, son los que están notada. ahí donde donde es la ex antigua Glorieta de Peralvillo, ahí ahí se reúne misterios y la calzada de Guadalupe que van a la villa. Allá a un lado está Tlatelolco. Sí. Sí, y, y ahí está la explanada y está el templo y la plaza de las tres culturas Antiguo, pues, uh -huh. sí. Sí, eh, porque eh, finalmente cuando se empieza a acercar el ejército, porque el ejército empieza a hacer un, a envolver todo el territorio de la unidad ncotelorco entonces en cuanto se empiezan a acercar perdón los francotiradores de bata olimpi les empiezan a disparar a los soldados y los soldados pues responden verdad pero desgraciadamente responden y también contra la multitud ahí estamos hablando de 5 o diez mil gentes estaban concentrados sí, pues fue a, a ¿no? fuego sí. cruzado no a las 6 10 de la tarde es cuando pasan los helicópteros las vengas no como era lo que intilaba en la guerra de vietnam que era la señal para atacar, y para al usar donde estaban los blancos también, no? ah bueno también, pero en este caso como eran las 6 10 de la tarde, sí, era nada más como la el señal... aviso de que ya era la señal para que para entraran a atacar, ¿no? es una provocación, ahí, ¿no? sí. Sí. para decir que los estudiantados y los líderes estudiantiles sí. iniciaron a, a golpear al, al ejército, sí. y hay mucho, Ahora hay mucho... También... perdón, adelante, adelante, adelante. Se, sí. se... <coughs> me da mucha la idea también igual como la de escena trágica porque en la ah. de escena trágica la mayoría de la gente que murió fueron civiles, sí, igual aquí lo que los agarraron a fuego cruzado y sí, no. sí, ahí en los la ciudadela pagaron. y uh, madero, y y, ajá, pero aquí en este caso del 68 había gente común y corriente, campesinos, había padres de, de familia casa, niños, de casa, niños incluso. Sí, sí, en los vídeos se ve el ejército acercó todo Totalmente. para para que nadie saliera Así es. y después todo la redada que fue pues la redada de los de los que no murieron pero que sí iban a ir presos si sí, hay un libro que yo creo que tú te debes de acordar profe ya le estoy hablando de uh, cabrón no, bueno bien, pues, este hay que borrar las barreras este... sí hombre Las barreras ¿verdad? del 68, bueno, no, el, el caso es que había un libro que recuerdo, eh, se llamaba El Móndrigo. Ah, sí, él no estaba, era un libro apócrifo. Sí, uh -huh. este, es que era el diario de una persona que estaba en el edificio Chihuahua, precisamente, uh -huh. y cuando llegan y se lo llevan, porque llegaron y abrieron los departamentos, y al sí. que encontraban, bueno, el su diario ahí quedó. Sí, sí. Y posteriormente quien lo encontró lo publicó, no sé quién lo publicó, yo no me acuerdo, pues, hace Ajá. tantos años que lo leí. Sí. Y, y ahí estaba anotando lo, lo, lo que hacía el Comité Nacional de Huelga, sus acciones, este eh, sus eh, eh, andaban boteando por por sí. la ciudad para juntar fondos, y ahí nos narra todo ese rollo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y que después vendrá a, a desembocar en la película esa de Rojo Amanecer, Rojo ¿no? Amanecer. Ah, yeah que para mí es una película bien lograda por el bajo presupuesto con el que se hizo sí. y, y nada más está en el edificio o sea y con maría rojo y este otro eh, bonilla Hhéctor bonilla lo, Héctor y, lo, y los bichy no de la udc también ahí inicia bi no sí. entonces también recuerdo el debonaatosca que ya después nos dimos cuenta que bueno no era de ella pero así sí. nos vamos a dejar Este, la noche de Tlatelolco la noche ¿no? de Tlatelolco eh, por el... cierto está invitada a la feria municipal sí, la de libro usado y ahora le va a sí, venir sí. para acá Ahí está sí. programada, ah, bueno. programada. Y, y según me dijo el, el profe que a lo mejor viene este, en Oroña no sé Ah, este, que sí, hay que ir sí. a verlo, digo no a verlo, hay que ir a saludarlo, que le vemos al cabrón, <risa> más bien <risa> este, escucharlo, si <risa> sí, hay que escucharlo, este, me gustan los, los, los discursos que se avientan en la cámara, no claro. es un tribuno, las eh, alegatas, no, no, no, sí, no, no sí, sí. Es, es, es un tribuno terrible como yo creo que en su tiempo fue el nigromante, no el nigromante era mm. cosa seria, <risa> no, no, Había unos agarrones tremendos entre los liberales de ese tiempo, ¿no? Pues así ajá, está Noroña ajá. ahorita, sobre todo en la, en, la, en la legislatura que le tocó eh, que el presidente era Calderón. Sí. Hombre tuvo unos encuentros este fenomenales contra este Blake, contra, eh, contra García Luna. García Luna, fue, ahí lo tenía, mano derecha, uh -huh. y lo señalaba responsable de tales y tales hechos y todo, ¿no? o sea con mucho ah, sí. como sí, te no. enriqueciste ¿no? Sí, sí, sí. Y, y bueno el, el caso es que a ver vamos a retomar al, al tema ese del, del 68 que después unos años después aquí en la ciudad de guadalajara también empezó a ver esos movimientos uh -huh. y como ya vimos los vikingos pues tenían su sentido social estaban armados, no sé por qué estaban armados, quién los armó sería una pregunta ¿no? que podemos hablar de bueno, eso. Bueno, fue un proceso. Primero era con unas tantas pandillas, ¿no? Que habían los barrios, ¿no? Pero ellos eh, eran gente San Andrés, que antes ella se llamaba Villa Mariano Escobedo, era un pueblito, ¿sí? ¿no? Por ahí llegaban, pasaba abarajara. el tranvía, por ahí pasaba el tranvía, según sí, me dicen. Y con todas sus tradiciones, ¿no? Que la gente se iba los domingos ahí a dar la vuelta al kiosco y los uh -huh. hombres ofrecer este y ahí está, a, a la ahí está mujer, el templo que, y... le gustaba, ¿no? En fin, Y todas esas tradiciones, ¿no? Religiosas, en fin. Sí. Entonces, este bueno, ya después cuando queda como colonia, ya se le llama la colonia San Andrés, pero pues eh, hay más identidad como vía Mariano Escobeda. Entonces llegó mucha gente del campo a vivir ahí, ¿no? Y entonces con toda la tradición y la cultura de la gente del campo. ¿no? Sí, claro. Gente solidaria, con uh -huh. naturaleza, digamos, culturalmente hablando, etcétera, etcétera. Y bueno, y pues ahí se empezaron a juntar en la plaza los compañeritos, ¿no? Y, y, y entonces, eh, como en ese tiempo, pues el, el, el tema de la disolución social imperaba. Donde no permitían, en Guadalajara, que nos juntáramos jóvenes en las esquinas de los barrios. No, no, no. no, no. Si ya habían tres, ya eran… La alimentación era, racias. Cuidado, y llegaban las racias, sí. y iba para arriba, ¿no? Sí, a mí me ¿no? tocó ahora, ¿no? Sí, multas mu administrativas, ¿no? Y así como dicen... Sí, a chingazos, ¿no? Sí, sí. A macanazos y todo. Bueno, sí, claro. Borgreñudos. Eso. <risa> Por haber gente en las esquinas. sí Y entonces los compañeros eh, frente a eso se empezaron a organizar. bueno Y, eh, y había, obviamente como pandilla, había de, de los que eran realmente digamos como delincuentes que, que asaltaban a la gente, ¿no? Pero no era la mayoría, pues. Era una parte, ¿no? Sí, o sea, claro. Había otros que pues ya empezaban a estudiar en las escuelas ¿no? la secundaria uh -huh. otros en la prepa pocos en a nivel universitario y, y a ellos les llamaban así como eran como una cierta élite de ese conjunto de jóvenes porque eran los más este, adoptan el, el, los más estudiados de los de los vikingos no por una película que por ahí este en ese tiempo eh, se, se estaba en, lo, en, en los cines pero bueno y adoptan eso, les gusta, y bueno, pues se autodenominan los vikingos, ¿no? Entonces, eh, hay un proceso de, en donde impedían que gente ajena al barrio fuera a a Charleón con, con las chamacas de ahí, ¿no? Ah, yo sincero, sí, eso es era esa, común en los es, barrios, ¿no? Esa mala práctica, sí, es, claro. Son nuestras, ¿no? Sí, aquí sí, no entra sí, nadie, ¿no? Y la tierra de quien la trabaja. A menos que tuvieran alguna relación con alguno de los dirigentes de, del barrio, ¿no? De los barrio, vikingos, ¿no? Bueno, Pero luego ahí vivía uno de la familia Zuno, uh -huh. de Zuno ah, Hernández, y sí, vivía sí, en sí. el barrio, y entonces empiezan a hacer trabajo con ellos, con la idea de integrarlos a una red de masones no logia mazónica, no sí. que eran mazones, Don Guadalupe Zuno Hernández, sí, uno sí, de claro. de la Universidad de Guadalajara, y bueno, y era mazón. Pues, y fue ¿no? gobernador también. Y fue gobernador. Y entonces eh, intentaron a los dirigentes de los vikingos de ese tiempo, integrarlos a, a, a, a la masonería, algunos aceptaron y entonces generan una organización que se denominó las Juventudes Juaristas, ¿no? y había trabajo que hacían compañeros de las Juventudes Comunistas ahí, en el barrio, en algunas escuelas donde estaban los vikingos, etcétera, etcétera, tomar un video y, para y empezó esas relaciones, no, no y entonces como habíamos muchos estudiantes que estudiábamos en la Universidad de Guadalajara, ¿no? en las secundarias, en las prepas, en las facultades, ¿no? Claro. Entonces, en los barrios, pues eran barrios eh, proletarios, digamos, ¿no? Salvo el caso de Chapalita, pero que también era gente pensante, claro. ¿no? Claro, sí, su manera. condición económica. Sí, sí, claro. Bueno, total, entonces empezó a haber esta, esta idea de irnos entrelazando entre eh, la gente de los barrios que estudiamos en la universidad, ¿no? Y frente al al autoritarismo y la asfixia no se permitía, no había democracia estudiantil ah. esta organización gángstería ¿No hubo una integración a la, a, a la Federación de Estudiantes de Guadalajara? Digo, bueno, sí, a, a había compañeros de los vikingos que participaban adentro, ¿no? Pero a muchos no les gustó porque los querían controlar, los querían eh, tener también como otra pandilla más, ¿no? Como un de grupo de choque que, eh, que, que quería dijeron, no, hasta aquí ¿no? Los, los dirigentes redindamos, universitarios nos deslindamos y los que... Y los que continuaban con esa relación, pues ahí continuaron, ¿no? Bueno, total que nos empezamos a entrelazar, ¿no? Y bueno, y de y del paso de juventudes Juaristas se viene el 68 y es cuando empezamos a, a contactarnos, ¿no? Entre los estudiantes de las diversas escuelas, a juntarnos, a analizar qué pasaba con el movimiento y empezar a difundirlo, en fin. Pero viene de esos rases, el 2 de agosto del 68, cuando dijo, aquí está mi mano tendida, famosa, ¿no? Pues que le hagan la prueba de la parafina, decían los compañeros, ¿no? Sí, bueno, y viene aquí a dar todo el respaldo, esta organización gangsteril de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, que les proporcionó? Autos nuevos Volkswagen, relojes de oro, dinero, armas, Y además toda la impunidad para el tráfico de drogas que ya había en aquel entonces en la universidad. Okay. sí Y cada quien en su cuota de poder. Entonces, y, y el compromiso es que impidieran a toda costa que el estudiantado de la Universidad de Guadalajara se y participara y apoyando el movimiento 68. Entonces, ¿qué hicieron? Montaron guardias armadas en todas las escuelas. ¿Con quienes Con los integrantes de las sociedades de alumnos, ¿no? Uh -huh. De cada escuela. Y entonces la pasaron y era un virtual estado de sitio. Sí, totalmente. Sí, no sé, no sé, no podíamos hacer pinta ni, ni distribuir volantes ni hacer este nada, pero por la Federación de Estudiantes de Guadalajara. Sí, ellos se hicieron Nada los que estaban, tenía que ver la FER en ese caso ya todavía, fe, no nacía. todavía no hacía. Todavía no estaba la FER. No, el FER se constituyó el 23 de septiembre de 1970. Okay. Sí. Órale. Sí, lo que estábamos Está diciendo ¿no? que posteriormente sí. Entonces fue el proceso desde el momento 68 que nos empezamos a conocer, nos empezamos a articular, y a nivel de colonias también, éramos más de 30 colonias de los barrios proletarios de Guadalajara, y entonces se llamó la organización barrial Barrios Unidos, ¿sí? Muy bien. Entonces un proceso muy interesante, combinado con la, la las cuestiones de la universidad al interior, no empezamos a analizar, ¿Por qué existía eso? ¿Cómo estaba el asunto del presupuesto, el bajo nivel educativo? O sea, y la antidemocracia no estudiantil, ¿no? Claro, los maestros ni en cuenta, no había organización magisterial y menos de los trabajadores. Uh -huh. Todo era controlado por cúpulas y grupos de poder que se repart les repartían. Tú te vas a hacer cargo de tales escuelas, tú de estas, tú de Y claro todos armados no ok ya vimos ya pero eso fue pero ese fue el motivo por el cual la universidad de guadalajara no participó así es, y así eh, sin tomar en cuenta la base estudiantil que sí es. estaban en contra de las decisiones populares eh, de las decisiones de la universidad de guadalajara que impidió que ellos fueran a, a, al 78, así es, así es ¿no? Sí, y, y es un reproche que muchos estudiantes en la UNAM y en México claro. les reclaman a, a la Universidad de Guadalajara. Sí, pues, pues el bien. mismo gallinero que, que había dicho eh, Álvaro Obregón, es el mismo que, que sí, empezaron es que a expresar no aquí. Forma, ¿no? Así lo entiendo, o sea, no, uh -huh. no tenía forma porque se organizaron hasta el 70. Sí, sí estamos bien. No, ya y se estaban organizados no, desde antes Ya desde antes, desde venía antes. esta organización barrial no ¿Y ustedes por qué por cuenta propia digamos ya organizados como barrios unidos uh -huh. Y que eran estudiantes comprometidos con, con la sí. causa ¿Por qué no se se, se fueron para allá? O bueno fueron idas eh, así más personales Pero no como ejemplo, una organización ¿no? no como una organización todavía porque estamos apenas en esa interrelación barrial y estudiantil ¿No? Entonces, hubo compañeros que ya tienen contacto también con compañeros de la unam del Politécnico, de otras universidades okay. lo, que, lo que yo sí quiero pensar fíjate que es por ejemplo como las autoridades estoy hablando del gobierno no solamente del df sino de de aquí sí. ahí, y uh -huh. este y confabulados con los con los este pues con la universidad de guadalajara con sus dirigentes de uh -huh. la universidad uh -huh. tildaban a los minorizaban pues a, claro. a, a los barrios, ¿no? A los barrios oh, unidos. Sí, claro. Es decir, ellos no están armados, ellos son un grupo de choque que utiliza a lo mejor el, el Zuno, pero no no minimizaron a ustedes su, su trabajo. Sí, ¿no? porque además incluso esa relación con la familia Zuno se remontó precisamente porque los Zuno quisieron atraerlos porque ellos dentro de todo eran priistas, pues, sí. ¿no? Sí, sí, eran sí, sí, priistas, sí. ¿no? pero nada más que eran de esta orientación masónica digamos, ¿no? Sí. Entonces, los quisieron atraer a los principales dirigentes, tener el control corporativo con esos dirigentes, pero lo medio dijo, ahí nos vemos, ¿no? Mejor independientes y le damos por nuestro lado. Sí. De hecho, se llegó a publicar como medio de información el periódico El Vikingo. Ah, había órale. cuatro números, órale. cuatro números, y ya andaba la cosa, ¿no? Claro que cuando arribamos al momento del 70, que es cuando se decide tomar la casa del estudiante que estaba ledaña al al Templo de Lanzazu. Al ¿Sí? se toma la casa uh -huh. del estudiante que era una casa que había fundado eh Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas. Igual las normales rurales del país y casas del El Politécnico lo el, también. El poli eh. también, ¿no? Entonces ahí ¿Sí? eh tenía eh, hegemonía un organismo que se llamó el Frente de Estudiantes Socialistas de Occidente, el FESO. Feso. Ah, sí, ¿no? sí, sí, sí, Ahora sí. los de la mafia de la FECH y se apropian de ahí y ahí se convierte esa casa del estudiante pues en un en un este centro de drogadicción, ¿sí? De donde guardaban armas, costales de marihuana, etcétera. Y además tenían atosillados a todos los negocios de alrededor, les cobraban plaza, como ya ahora, desde ese, entonces. desde ese entonces ya practicaban eso, les daban protección y les pedían dinero y, y, y les exigieron que les dieran de fíjate, comer, desayunar y de fíjate cenar. Fíjate que he equivocado, yo, yo tenía la idea de que de que el FESO se formó por los estudiantes eh, de la Federación Estudiantes de Guadalajara que lo no. habían formado, Como parte integral, pues, de ese sistema socialista y todo no, eso. No, porque ese, esa casa del estudiante realmente se, se las entregó eh, para que fuera un espacio donde los hijos de eh, obreros y de, y de uh -huh. campesinos tuvieran un lugar en donde vivir y procurar el, el, el comer, ¿no? Sin ningún costo más que lo que el presupuesto que se asignaba. Pero como llegan estos, se agandallan de todo, ¿no? Y se convierta ahí en un centro de, de gángster, sí. ¿no? Entonces, pues, acá cuando este proceso que se empezó a vivir, se dice, bueno, claro, igual que los zapatistas, se guardó el secreto, ¿no? No sí. todos sabíamos eso, ¿verdad? Claro. Entonces, alrededor de, unos dicen 100, 150, otros dicen que poquito menos, ¿no? Pero bueno, deciden tomar el edificio del peso y desalojar a los gángsteres y delincuentes y marihuanos y todo ahí, van para afuera, órale, una depuración, ¿no? Uh -huh. Fue un, un, un hecho de, de dignidad universitaria. Entonces, ese mismo día, ya en la madrugada del 23 de septiembre, es cuando se decide conformar este el Frente Estudiantil Revolucionario, y entonces es el, el, un, comité el FED, coordinador, un comité coordinador representado por los mejores este eh, estudiantes, ¿no? Porque además eran estudiantes realmente estudiosos, reconocidos sí, sí, sí. en sus escuelas, ¿no? No eran sí. gastos, no eran golpeadores, no eran delincuentes. Sí, que era, ellos ¿no? que iban a deberes estudiar. Sí, estudio. y entonces ahí se decide constituir, y como ya se había venido dando el proceso de analizar la situación de la Universidad de Guadalajara, entonces se formó un pliego petitorio. Un pliego petitorio que consistió básicamente, pues eran 10 puntos, ¿no? Era limpiar la propuesta de de cabo a rabo lo han dicho de Guadalajara democratizarla en uh, su conjunto, ¿sí? Y bueno, en un periodo en donde era el autoritarismo, no, no hay y la no, no había posibilidad, ¿no? No. Y cuando no hay eco la prensa vendida, no no hace eco para publicar las demandas fundamentales del estudiantado, se pues empieza una marcha el día 29 de septiembre de la pila seca en Tlaquepaque uh -huh. hacia hacia el, el, la rectoría la, no, hacia ah. la vocacional que ahí estaba ya. ahí. Sí, Marcelino García Barriera. Marcelino sí, García Barriera y Marzada Olímpica. Y luego se recorren las ingenierías y llega al poli, al patio del poli y es cuando llegan estos vomitando fuego y el presidente de la fe, que era Fernando Medina llegó gritando a matar cabrones. <risa> disparando a granela y asesinan a dos compañeros nuestros, a un vendedor de coco y decenas de heridos. ¿no? Sí, al vendedor en de fin, cocos yo lo conocí porque... Fíjate, Nosotros vivíamos... Nunca a lo... supimos el nombre de él. Eh, ni yo, porque primero estaba muy chavalo, ¿no? Es que él se ponía en la pura esquina de la entrada al poli, donde da revolución, ahí donde daba vuelta para entrar al poli. Sí. Y, y ahí era nuestro campo de béisbol. Ah, eh, mira. El, el, barrio, este, el, el barrio de nosotros, que era la 42 y la 40, uh -huh. éramos muy populares ahí porque... Éramos vagos para jugar béisbol. Órale. Mi papá nos había comprado manillas, bates, pelotas, careta. Éramos los únicos por ahí que tenían el, el guante de cachete, era el más caro y la careta, sí, Y, y la el careta. peto. Este, entonces ¿Y las venían rodilleras? Eh, y las rodilleras. Venían de otros barrios a a, a, a a jugar contra nosotros, ¿verdad? Mi hermano más grande era el que nos organizaba ahí el, el equipo Ay. entonces, porque hay, si recordamos el estadio de béisbol, ahí estaba ¿Sí? ahí en el tecnológico, Así es. entonces nosotros nos pues, queríamos andar yendo la, al estadio de fútbol a ver correr atrás de una pelota el béisbol es más interesante el, sí. el estadio olímpico ¿no? que sí, ahí. y ahí estaba también el estadio olímpico, sí. entonces eh, el señor siempre se ponía ahí uh -huh. y le comprábamos el agua a él, me acuerdo que ahí en el poli había un, una especie de pedestal con un, unas fuentes que tú le habrías y salía el chorrito de agua. Mm. Entonces ahí jugábamos, <ríe> y ahí llegábamos y pum, pum, pum Pero pues qué mejor que una agüita de coco, huevón. Sí. <ríe> entonces ya íbamos, nos conocía perfectamente a todos, el, el, el, el señor. Y ya después y le tocó la mala. Ahí le, le tocó Ey. este por ahí por los vecinos pues de la 42 que dan casi a la entrada esa. Pues todos eran mis amigos ahí en el barrio pues Se comentaba hombre que mataron al, al señor de los cocos ¿cómo? Pues no nomás al señor de los cocos los no, Yo estaba en el colegio cuando ocurrió eso Porque fue Ajá. por la mañana según me acuerdo ¿Sí, ¿De sí? qué año sería? Como la, eh, el 29 de septiembre de 1970 eh, eh, Fíjate Como a las 11 de la mañana empezó eh, el tiroteo sí, y terrible Nosotros estábamos en el colegio Y este cuando sucedió ese hecho Pero si ahí íbamos el montón de ambulancias, ¿verdad? Uh -huh. Hasta ya se oía, el colegio estaba acá cerca de la Plaza La Bandera y todavía está ahí el colegio. Bien, entonces se oía todas las ambulancias y pues qué habrá pasado. Este eh, suspendieron las clases, mi papá mandó por nosotros y pues pues todos los de ahí de los, sí. los padres de familia de los alumnos mandaron por ellos, que pues nosotros vivíamos allí en el ahora sí que en, a dos o tres cuadras de donde había ocurrido la cosa, ¿verdad? Y este pues no se sabía y luego que la gente y luego que la tienda y nos decían no, ni no se vayan a arrimar para allá. Sí. Y luego mi mamá espantado, ustedes que se meten a jugar ahí béisbol. Bueno, <risa> pues dónde vas podemos ir, ¿verdad? Claro, pues sí. dado eso porque no había unidades deportivas, ¿no? ¿Dónde no, no. íbamos? ¿no? <risa> pues la, la más cercana pues sería la que está acá la, la López Mateos, ¿no? Era, era la que más porque la revolución pues estaba muy lejos. O sea, muy lejos en aquel pues, tiempo no había No había. Para nosotros sí había forma en el colegio, teníamos campos de fútbol, canchas de basquetbol, sí. de voleibol y si sí teníamos chance y teníamos incluso hasta eh, los enseres de deportivos del béisbol ah. ahí ahí jugábamos béisbol. Pues también acá en Gigantes, ¿no? Y, y la de Plutar, no esta. Sí, no, estaban los campos de fútbol ahí donde estaba la CONASUPO. No, ah, sí. Ah, sí. Ah, sí, sí, sí, sí. sí. estaban sí. los campos. Estaba de retirado. Ah, sí, sí. Claro. Pero bueno, el el caso está en que afortunadamente no Lo, mis amigos y, y, y, y, y de ahí del barrio pues si nosotros no estuvimos ahí uh -huh. pero sí nos dimos cuenta pues de, por los dichos de la gente nombre no, acaban estudiantes y un montón de ambulancias cuántos muertos fueron pues no no sé mm. pero supongo que haber sido mucha gente va ¿no? eh, bueno muertos muertos fueron dos compañeros no ok y heridos eran si sí, fueron muchos no compañeros que fueron que estuvieron presentes en, en ese mitin ¿no? eh, decían que pues al ver caer tantos compañeros no pensaron que todos ya estaban muertos sí claro sí. pero eran el libro nada más solo solamente dos cayeron asesinados así brutalmente no y bueno y pues de eso fue de la de la FEJ la fe llegaron llegaron acompañados de agentes del servicio secreto uh -huh. de la policía judicial y de soldados vestidos de civil mm. porque llevaban hasta una metralleta artillada en una de las camionetas que a, que la, a la usanza de, de los gobiernos anteriores ¿Sí? ¿no? Sí, que sí, llegaban sí. y reprimían este de una manera brutal ¿Sí? no a, a los manifestantes sí. y los de las becos con las llamadas metralletas no sí y, y pistolas de, eso de repetición y rifles m1 Uh -huh, ¿no? bien pero a ver así estuvieron ahí presentes los vikingos porque es lo que decía la gente lo que yo vi en ese tiempo yo de hecho ah, no, claro ahí ese... estaban ahí los compañeros por ejemplo uno de los de los principales dirigentes ya que formaban parte del comité eh, coordinador del frente estudiantil funciona estaba Arnulfo Prado rosas el compa que por cierto este 23 de noviembre lo vamos a conmemorar porque se cumplen este fue en el 70 y Para esta fecha, 53 años de que los asignaron las huestes de la FEC, ahí en Correos y Juan Manuel, ahí en Venustiano Carranza, ahí lo, ahí lo venadearon. Bueno, y eh, estaba él, estaba el compañero del Tenebras, Enrique Guillermo Pérez Mora, varios compañeros, ¿no? Uh -huh. Pero también compañeros... ¿Ese era el Gordo Mora? No, no, no, no, para nada, no, ese era de la que era otro criminal, ¿no? Asesino. Eh, amigazo de Sergio Fogg, ¿no? Pues, no sé, pero... No, era que... del barrio de Sergio, no, no, no, no, no, no. no, no era su amigazo. Pero, pero... entonces, este, <risas> eso, pues generó que ya, como Frente Estudentil y Bucionario, todos estábamos ya en la lista negra, en las listas negras de la universidad, los que los que estábamos identificados... Sí, ya estaban señalados, lucha, sí. ya estaban señalados, ¿verdad? Se suspenden las clases ese día... Y como se quedó una, cuando después de la toma de la casa del estudiante, se quedó una comisión para ir a hacer los mítines, ¿no? Impulsarlos. al compañeros los detuvieron. Entra al ejército, derrumba la casa del estudiante. Y, la a Inicos, ¿no? y a los compañeros los meten a la penal de Oblatos, ¿no? Órale. Presos políticos, ¿no? Prácticamente. Claro, órale. Y viene toda la persecución. Porque sabían dónde vivíamos, tenían ahí todos nuestros... Los registros, los ¿no? registros. ¿no? ¿no? Y entonces montaron Este también estado de sitio en las cordones particularmente San Andrés, el barrio más, ¿no? Entonces, porque además también ahí vivían en, en el barrio San Andrés algunos judiciales, algunos del servicio secreto. Sí. Entonces, eran digamos vecinos, ¿no? Y conocidos, ¿no? Sí, que sí. se dedicaban y todo eso. Pero bueno, fue todo un despliegue de, de una ofensiva y pues nos, te, nos tuvimos que ir a la semiclandestinidad la gran mayoría. O sea, todo un aparato de Estado, pues. Ya no pudimos Eh, casi prácticamente regresar a, la, a las escuelas, ¿no?, en la facultad. El día que regresamos, pero así siempre viendo, ¿no?, cuidándonos, pues ya no estábamos en las listas, ya vamos no vale. a la dirección de la escuela, que ¿qué pasó, no?, no, pues no están en la listas, ¿no?, ¿y cómo?, ¿y luego? Yo, por ejemplo, mostré mi, mi credencial de, de estudiante de estudiante de tercer año de la carrera de Contralor Público y Auditor, ¿cómo?, A ver déjame verla, <risa> bueno, déjame sí, verla y, no, y, y no, no, no te reconocieron aún así, no y, y ya no pudimos regresar porque luego como nos tenían bien identificados en qué grupo, en qué salón estábamos, sí, no, sí, pues no, no sí. había forma de que no los identificaran, y, y ¿no? en cuanto sabían que habíamos regresado a ir a clases, pues empezó, llegaban las hordas ¿no? de gángster, iban salón por salón para que nos identificaran quiénes éramos del movimiento, ¿no? Del Fer. Del Fíjate Fer. persecución, ¿no? Sí, y hasta que definitivamente dijimos no, pues ya no sí. se puede arriesgar la vida porque nosotros sin armas. ¿no? Desapareció el Fer. Bueno, prácticamente se diluyó al paso del tiempo, ¿no? En el 73, ¿no? Cuando se funda la Liga Comunista se fundan las fuerzas revolucionarias armadas del pueblo, se funda la unión del pueblo, sí. aquí en Guadalajara el gallinero de la república, sí, imagínense. Sí, sí, sí, sí. Fíjate, una, una anécdota, yo estaba en la prepa, sí. yo estuve en la 2 nocturna ah. y este un maestro me comentó eso, habló sobre los vikingos y no sé por qué lo dijo, pero dice, muchos de los vikingos, ustedes los ven ahí en silla de ruedas o ya están muertos? Sí. O, o, o desaparecidos sí, sí, mm. sí. o sea porque eso fue al final de cuentas lo que eh, el final pues del resultado de, de esta lucha de, de, de este grupo no ilegítima sí. ¿no? si sí. una, una lucha legítima ver, lucha y... legítima porque si sí, este era fue se vino una represión terrible no y sobre todo contra los compañeros que aparecían como dirigentes no de ahí por ejemplo el asesinato de Arnulfo Prado rosas el compa el 23 de noviembre del 70 aquí en pleno centro de la ciudad, ¿no? Pero, iban a una reunión, alguien se dio cuenta de eso o fue delator y pues, a la hora de ir a hacer la reunión, pues ahí ya lo estaban esperando los gorilas asesinos de la fe y ahí lo cribearon, ¿no? En fin, total que bueno, hay un libro que eh, nos publicó la editorial La Casa del Mago. ¿no? que uh -huh. es una editorial independiente con sí. el manejit Dolguin Reza sí. que se presentó hace un año el 20 de noviembre del de, en la feria precisamente municipal del libro usado ¿no? un libro que viene con mi nombre como autor pero yo fui el que integré a nueve compañeros para que escribieran su ah, testimonio qué padre entonces ahí escribimos 10 imagínense para hacerlos que se pusieran a escribir me costó sí. años y muchas años. botellas de tequila ¿no? ¿Eh? pero finalmente... y cuántas botellas de tequila cuál fue? era la razón de que no querían escribir? pues no flojos, pa, para y vivir. además como que ya, o no querían recordarlo, a algunos o se les, les, les, hacía... les, les costaba mucho recordar esos tiempos, no les afectaba bastante, no sí, claro. pero una situación una psicológica secuela, terrible, una ¿no? secuela, Hay una ¿verdad? señora que se llama María Luisa, o cómo se llama ella, bueno una, una compañera que era mamá de uno de los compañeros desaparecidos, María Luisa, y sí. luego la mamá de los Pérez Mora, doña Mari también, o sea, las familias estaban involucradas sí, claro. y también se fueron a la clandestinidad las familias completas, Vaya. ¿por qué? porque Vaya. alguno de los integrantes era perseguido, entonces se tenían que proteger entre todos y vivir en casas de seguridad a ese nivel no claro. entonces fue algo pues así muy muy fuerte y ya cuando en el 73 se funda la Liga Comunista en marzo en marzo del 73, 14 de marzo Este, es cuando ya ya cada quien el fer en la práctica pues se, se, se, se fumiga di, se diluyó ya se diluyó todos unos a la liga otros a las fra otros a la unión del pueblo no cada quien agarró su camino su proyecto político militar no ideológico etcétera etcétera y bueno ahí cada quien este quedamos digamos eh, muchos muchas células que que habíamos constituido como Frente Estudiantil Revolucionario quedamos aislados, por decir así uh -huh. no y luego ya después hubo recontactos y nos dijeron, no, pues ya estamos en la liga y otros dijeron, pues ya estamos en la FRAP y otros ya estamos en la Unión del Pueblo no pero claro, en ese proceso hubo todo un, un periodo de, de formación, de capacitación física, defensa personal y ¿no? ah, todo ¿sí? esto y de preparación militar no todos, pues, a los vikingos Ah, no, Vikingos, sino Vikingos, ay, ¿no? Ay, ay. Los que formamos parte del Frente Estudiantil. Claro que Vikingos muchos estaban ahí, ¿no? Prácticas en la Barranca de Huentitán. Había un, un este un lugar de entrenamiento militar acá para San Isidro Mazatepec, pegado sí. ahí a la primavera. En fin, Al yo no diario. viví yo no vi es, yo no viví ese proceso ya de formación y preparación política, más bien mil militar. físico y militar, ¿no? Empecé cuando nos empezaron a, a capacitar compañeros guatemaltecos, ¿no? Que habían participado eh, en algún momento en la guerra de Vietnam. Allá se se prepararon, se formaron, ¿no? Entonces, cómo elaborar y cómo practicar este bombas y todo este rollo, ¿no? Bueno, eh, uno de, estos, de nuestros compañeros de la facultad, que era uno de los principales dirigentes del Frente Estudiantil, eh, Juan Manuel Rodríguez Moreno el Clark, ¿no? Falleció en, una, en esa práctica militar. ¿no? Ah, sí. Sí. ¿No? el 14 de febrero de 1973 el mismo día, fíjense qué ironía de la historia, en que a mediodía el gordo mora, que fue citado por el Pelacuas, que era otro gángster, el, el asesino, pelas ¿no? ahí en el restaurante, es decir, que estaba aquí en pleno centro de la ciudad, sí. y ahí se acribillaron la disputa justamente carnes asadas exactas, por la cuestión de, de, de, ¿cómo se llama? del tráfico de drogas no no, no, no, no, no Al estilo Chicago, ¿no? Sí, claro. Y el mismo día, irónicamente, nuestro compañero, claro, le salió la la granada y le vuelvo todo esto, ¿no? Y otro compañero, Ali también, Juan Manuel Ali. Entonces, una, para nosotros fue un golpe muy terrible para todo el mundo, pues, ¿no? Pero eh, sucedió eso también el mismo día, ¿no? Híjole. Sí, entonces, bueno. El Gordo Mora era era de la FEJ, ¿no? sí, claro. y se andaban disputando entre ellos mismos ¿En el, el pelacuas, sí, el pinche sí, famoso sí, pelacuas, sí, sí, sí, sí, sí. cherezada sí, incluso esos. cuando cuando cuando yo estaba en la secundaria pues era eh, en la secundaria un, número uno, turno matutino ahí estudiaba en la secundaria uno, el pelacuas el gorilita, el, el hermano del gorilón El guarra, el ciego, bueno, toda esa bola de... Y el pelaco salió de la... Se hizo abogado, defensor, no sé quién. En cuanto salió de, de la pelada se le echaron. De los narcos porque no cumplió, ¿no? Sí, ya se lo Entonces, chingaron. lo ejecutaron, saliendo de México, del reclusorio norte. Lo mataron. Lo mataron, era defensor de los narcos, ¿no? Sí. A servía, obviamente, ¿no? Bueno, pero a ver, espérenme, no nos adelantemos. <risa> sí. Resulta que ya... Se constituye pues la Liga Comunista 23 de Septiembre, sí. ¿sí? Ok, Y a ver. Contra ¿quienes eran sus rivales ahora? El gobierno, ¿va? ¿Sí es así? Sí. Ellos son los que secuestraron a, a a este Aranguren, ¿no? Aquí en Jalisco. Sí, a ah, y a Rancuren y a este industrial, a ah, incluso a Talcón Sul inglés. A, y, y, y, y creo que también a, a uno de los unos, ¿no? Sí, a los unos. Yo leí ah, la noticia. No, Pero bueno. eso fue un auto secuestro, ¿no? Dicen. No, miren, quien ejecutó eso de, de don Guadalupe si no fueron las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, las FRAP. Ah, ya, ya, ah, que... Porque estuvo muy mentado en sí, las sí, noticias. Sí, su sí, sí, sí, sí. primera acción pública para darse a conocer como FRAP. Fue el secuestro del cónsul gringo León Jardí, uh -huh. aquí en Guadalajara, sí. en mayo del 73, sí. dos meses después de que se fundó la Liga Comunista 20 de septiembre aquí. Entonces ellos también sí. aparecen con esta acción de secuestrar a este cónsul gringo, no y ellos son los que secuestraron a Don Guadalúpez uno Pero pues, ah, entonces fue la FRAC la que secuestraron. Sí, fueron las FRAC. Y la liga industrial este... Fíjate Arangüe, que me habías andado yo por la 36 y uh -huh. Lozano, cerca de donde se forma el Baratillo, y, y vi la casa donde se organizó la liga 23 de septiembre, ah. porque hubo de las reuniones. Pues. Sí, sí, claro. Aquí claro. fue una reunión, ahí en esa casa de la, sí, la fundación fue aquí. Y, ¿Y por qué fue aquí? Porque había garantía. Ah, porque bueno, eh, solamente un complemento. Cuando se viene la represión en contra del Frente Estudiantil Revolucionario y que nos sumimos en la semiclandestinidad con células, ¿no? Entonces, uh -huh. era la organización barrial y todo. Y en la vía de los hechos, se constituye el fer como guerrilla urbana. ¿Mm? Y empieza a actuar como guerrilla urbana. Dispropiaciones, etcétera, etcétera, y toda una infraestructura y todo. Y a nivel nacional, pues se ganó la fama de lo... Nos conocían como los feroces, ¿no? <risa> Fer, y entonces feroces. feroces se daba garantía de que eh, al constituirse aquí en Guadalajara había una plena seguridad por la infraestructura que se tenía ya organizativa y de todo tipo no y por también no sé se se deciden... si la organización porque ofrecían también esa garantía y seguridad de que ¿Sí? la eso. liga podía, podía reunirse con cierta confianza ¿no? sí, sí, por porque eso. estaba la plaza digamos sí. en condiciones para, para hacer reuniones Exacto. clandestinas y para esto ya se había contactado con diversas eh, organizaciones armadas del país no porque la liga 23 se organizó en el norte, no se, en donde se organiza el normosillo, uh -huh. o algo así, bueno había integrantes ¿no? no había pero de hecho la fundación fue aquí aquí se fundó, sí. lo, lo formal aquí se presentó el proyecto de Eh, político militar, la táctica y la estrategia, ¿no? para la para la toma del poder, ¿no? y sí, trabajo con la clase obrera, etcétera, etcétera. Y luego y si empezaron también a hacer lo que era la pues estas acciones, digamos de terrorismo, ¿no? también o de ataques y hostigamiento de hostigamiento. Sí, los cuerpos policiales y esto, ¿no? eh, le De hecho, el, no sé si alguna relación tenía el bombazo este de la juguetería ramas No, pero eso lo llevaron a cabo compañeros de la Unión del Pueblo, que era parte de su táctica y estrategia de Vaya. poner bombas uh -huh. en, en, en tiendas famosas, comerciales. no Porque había aquí Guadalajara, Oaxaca, Ciudad de México, y era, se ponían de acuerdo y sí. para un día determinado, explosiones por donde quieran, ¿no? en, en comercios, ¿no? Sí, sí. Este... Sí, es que es producto de la clandestinidad también y sí, pues, además eh... eso era para ellos eso era una forma de lucha también ¿no? ¿Sí? a ver el halconazo de cheverría fue, ah, no. fue en el 71 71 dejó en el 71 le había pasado el halconazo de, que fue la el postre de, del 68 sí. ese fue el postre eh, entonces según estamos escuchando aquí a, al profe Carlos ya se forma y se, se constituye pues la Liga 23 de septiembre. Uh -huh. Ya en contra decididamente y frontal contra el, le, sistema. Contra el sistema. Claro. Sí, Bien. Supongo que en otros lugares de la República también hubo algo, ¿no? Ah, claro es que había grupos armados que se planteaban la misma táctica y estrategia, ¿no? sí pues en guerrero precisamente, Lucio Cabañas, es que en realidad yo creo que mmm, siento que la, la, la cuestión era eh, acabar con un sistema capitalista de producción que atacaba las garantías individuales, que atacaba al proletariado. Entonces, sí. sí, hubo gente bien consciente sí. so, pensando en este en el socialismo de comunismo de que tenían que levantar un, un enfrentamiento contra un gobierno opresor. Sí. Y que las bases de todo era era no las, era el estudiantado, la gente, el trabajador, todo todos estos. Entonces, esas organizaciones estaban tratando de fortalecer Y no había otra más que la clandestinidad, sí, pues por esto sí. no, no te iban a dar permisos. De, de hecho Aranguren sí. era presidente de la Cámara de Comercio, ¿no? Pues… Al, a, algo, algo así de los empresarios, pues ¿no? Pues de, de los industriales, ¿no? De los industriales, lo sí, porque era la, la empresa ahí eh, de… ¿Cómo le llamó Moroña? Noroña, perdón, Moroña. <risa> Moroña. Noroña <risa> le llamó que estos jóvenes… porque él defendió a, a este… A, A Salmerón, a Salmerón. Mm. Pues no nomás él, un montón de eh, gente, ¿verdad? ¿cómo le llamaban? Sí. Ah, tenía su nombre, ¿no? Cuando el secuestro y, y obtener ese recurso para la lucha. Expropiación. Tenía es, sí eran expropiaciones, sí, ¿no? Sí, lo, lo que hacen cualquier para movimiento, la causa, ¿verdad? ¿verdad? Sí, sí, claro. Como ocurrió en la Revolución Mexicana, como ocurre en cualquier guerra o movimiento social, pues tú necesitas recursos, ¿cómo te puedes enfrentar a un sistema? Si no tienes armas, si no tienes una estrategia, no tienes alimento, no tienes, o sea, sí. Tienes que hacerlo de alguna manera, sí. ¿no? Sí. Y esa es la manera. Esa es la forma, pues no hay otra forma. Es otra forma de lucha, obviamente, sí. ¿no? Pancho sí. Villa cuando Igual. toma Chihuahua, este ya está invade Estados Unidos. Sí. Eh, uh -huh. Expropió los bienes de los hacendados, Así ¿verdad? Entellos de terrazas y eh, recuerdo una anécdota ahí que pues no querían entregar la lana, ¿verdad? Mhm. Uh -huh. Y bueno, pues ya tenía listo hoy el paredón, ¿verdad? Sí. Y digo, ¿me entrega la lana? Pues de una vez aquí, ¿no? Uh -huh. Y pues no quedó más que entregar la feria y luego lanzó un decreto, mmm, que era tanta feria, ¿verdad? La que tenían que llevarle. Sí. Y él se las iba a cambiar por el dinero que él imprimía. <risa> Porque cada sí. revolucionario imprimía su lana, ¿no? Claro. Y todos los comerciantes <risa> más ricos van y le dicen, oiga, general, pero... Pero es que ese dinero luego no lo valen, ¿verdad? <risa> es tan válido que está soportado por mi hombre. Así es de que no, no, no teman ustedes. Por el Banco de México. <risa> eh, por el Banco de Villa, ¿no? Les quiero sugerir que vean en, en YouTube el programa que se llama Clandestino, ¿no? Órale. Que eh, son 13 capítulos donde nos entrevistan a muchos compañeros y compañeras que... Eh, y, en una oportunidad no lo Y viene digamos. así como una eh, cronología cuando empieza el tema de cómo el origen de los vikingos, luego viene el paso a eh, cuando eh, a, a, ¿cómo se llama la conformación del Frente Estudiantil y luego la Liga Comunista 23 de Septiembre. Son sí. 13 capítulos le pone clandestino canal 44 de la UDG. ¡Ah, órale! ¿Sí? Eh, con nosotros llegó el productor eh, nos reuníamos ahí en San Andrés y nos presentó su proyecto y nosotros lo reacomodamos, ¿no? Así, ¿no? Pues así, así, así, tiene que ser el pues, proceso. Como nos está reacomodando ahorita, sí. porque sí. <risa> yo, yo esta historia me la salía así, cruz sí. y de repente me pierdo, sí. que no sé ni qué relación. Entonces no sé si ni se ni llama Clandestino, Canal 44 del la OG, son 13 capítulos, ¿no? Sí. Entrevistan sí. a varios compañeros y compañeras, a mí obviamente también me, me, me entrevistan, yo aparezco como en 4 o 5 capítulos, pero lo importante es cómo se va dando este proceso, ¿no? Sí, claro, está interesantísimo ¿no? Sí, claro, claro, claro. Hay otros videos pequeños que hablan, por ejemplo, eh buscando a los vikingos, hay otro que se llama Los vikingos la pandilla, ¿no? Que son pequeños y es en entrevistas todo, ahora con esto de, la, de los documentales, ¿no? Y videos. Sí. Uh, hay mucha información. Tecnología. Sí sí, sí. sí. Hay también de cómo se Cómo se constituye la Liga Comunista 20 de septiembre, hay un video también en YouTube que este lo, lo, lo coordina el compañero, ¿cómo se llama? Frank, ¿cómo se llama? Ahí se me olvidó, porque él ha editado ya dos libros sobre la guerrilla, historia de la guerrilla en México. este Y entonces, él es administrador del Fondo de Cultura Económica, junto con, con este, Paco Inés Otaibo II este ay, el canijo nombre de este cuate pero bueno, historia de la liga comunista 20 de septiembre, sí. ahí lo van a encontrar y él se remonta justamente que cuáles son los orígenes desde el asalto al cuartel madera en 1965 en Chihuahua, viene recogiendo las luchas que se gestaron no incluso antes de eso la lucha de los forrocarrileros de los médicos residentes sí, de, Campa, ¿va? de, ¿sí? de Vallejo, Vallejo de Vallejo, de Vallejo. ¿sí? en fin y ahí viene, hace todo un recorrido no sí. está muy interesante porque también lo narra, lo cuenta ¿no? y, y entrevistan a compañeros que participaron en ese proceso eh, o sea hay mucho material okay, a ver ahorita me estoy acordando para los años, entre el 70 y el um, no yo llegué a Jardines de la Paz en el 74, el mundial de Alemania y recién habíamos llegado Cuando, por ahí cerca de la Glorieta, uh -huh. del Charro, eso me lo platicó mi hermano, él venía caminando por Revolución, sí. porque el, el camión llegaba ahí, no entraba a la colonia, uh -huh. entonces teníamos que bajarnos ahí para caminar a, a introducirnos a la, a la colonia, va uh -huh. Y él venía caminando por Revolución y dice que le pasó de, la, de así por el, un lado corriendo un cuate trajeado, ¿verdad? dio la vuelta, él también iba a dar la vuelta a la, a la barrio izquierdo y de repente se metió en una casa uh -huh. y se empezaron a oír balazos y venía una patrulla de tránsito atrás de él y, y ya cuando menos esperó ya estaba ahí todo el, el, el ejército el, el ejército, la, no, no, el ejército no, pues es que los, los rurales están ahí, ahí estaban, en la barrieta sí. entonces de, de manera inmediata llegaron, llegó la policía llegó compañeros de tránsito el caso es que esta persona eso Ajá. ya lo supimos después sí Ahí en la glovita de de de, de charro lo habían eh, eh, por algo por algo de tránsito lo paró la patrulla no, no. y este matón oficial vámonos sí Porque pues, evidentemente andaba armado, pues, sí. no nada más era una pistola la que traía, traía más, ¿verdad? Uh -huh. Porque estuvo cerca de una hora o no sé cuánto tiempo que no lo podían sacar, Piroteo. como el Pancho Pistolas que una sí. vez, ¿te, <risa> ¿te acuerdas? Que, que, sí, sí, sí. que se parapetó ahí con la gente que secuestró, este, este cuate no secuestró a nadie, lo sacó, uh -huh. pero a él no lo podían sacar. Entonces, pues ahí estaba como de película, ¿verdad? Ah. Mi, mi, mi hermano me platicó, yo le, decía, yo le digo, pues, ¿y tú qué chingazo estabas haciendo ahí, hombre? No, pues la curiosidad. Y, y, y luego, pues la gente ahí, total que... Claro. Nunca apareció en el periódico ni quién era esa persona, ni qué pasó. Digo, yo ahorita lo relaciono porque creo yo que ha de haber sido una una gente de esa, ¿no? Que, que, que tenía... Y alguna relación con la pues sí, comunidad sí. comunista, o con la otra que mencionas, tuve, y, y este, por algo este cuate ya lo andaban tratando, o, o a lo mejor fue un chiripazo, ¿no? Como También. pasó con, con la Barbie, ¿verdad? Que resultó que cual operativo, ¿verdad? Y lo agarraron de, ahora sí que de suerte, ¿verdad? Y total que hice se armó la catera, ¿no? Sí, porque además son incidentes que se dieron el proceso en el caso específico de la liga, por ejemplo, de los principales dirigentes, pues ya, ya lo andaban no. armados, obviamente, en vehículos y y, y yo creo que tenían casas de seguridad y esas ah, cosas, no, claro, ¿no? ¿no? Pero de repente por ahí que los paraba eh, la policía, ¿no? O sí. vial o lo que sea, ¿no? Y pues no, pues ellos era luego, luego, a tomar armas y se armaba la... Lecía un compañero la tracachinga. Sí, sí. No. Pa, pa, pa. Y por incidentes así, o sea, errores como muchos compañeros reconocen, ¿no? Errores y aceleres pues también. Pues es ¿no? que también traían la presión, pues, claro. Claro, pero también de, de que pero también perseguidos, vamos. Aquí bueno. en Guadalajara hubo también mucha mucha agrupación, ¿verdad? De sí. clandestina de sí pues y sí, de, de terrorismo, no sé, de ¿cómo le llaman? de pues lucha, ¿no? Una lucha, social, y de que utilizaban pues ese, estos métodos. Y también había enfrentamientos entre ellos, ¿no? Pues no de eso no no no se daba. Había actitudes de gente que cuando alguien consideraban algún alguien que consideraba que no estaban realmente actuando bien, ¿no? O que les llamaban por reformistas, ¿no? y, y se dieron casos, no en la Liga, sino en digamos en, en, en la Unión del Pueblo y en las FRAP, Ajá. que ejecutaban a sus compañeros. ¿no? Válgame Dios. Por cualquier situación de que se desviaban o que fueran, que se viera, que se comprobaba que estaban vinculados con, con los enemigos, ¿no? Y pelas, ¿no? Y a ver, no me queda claro. ¿Y la FE que en ese momento qué onda? Ellos tenían sus dirigentes que no tenían nada que ver con esos grupos con la me refiero a la a la comunista 23 de septiembre, no, no tenían nada que ver? No. No no. No, no, no, no, Nada más habían sido algunos estudiantes y no, se es formó la Fec. A la, a la, la Fec ACA. era el grupo universitario, pues la Fec era el grupo de choque que tenía la sí, Universidad de Guadalajara. Exacto, era no. su brazo ejecutor, vamos a decirlo. Sí, de, ahora, porque además de, estaban universitarios a la Dirección Federal de Seguridad. Ah, ya. ¿Quién apadrinó el nacimiento de la Fec? Fue justamente la Dirección Federal de Seguridad en el gobierno de Miguel Alemán. Claro. es oh, cuando sí y, este... y este brazo Ajá. tenía toda la el, toda la libertad Implugar de echar de hace, este cobrar plazas sí. ¿Por qué? Porque y y, ¿Y sí pelancos, que les... a, a, a qué grupo pertenecía a ellos, pues a uno de tantos de la fe. Es que tenían ah, okay. sus sus cotos sí, de poder es que, en las es escuelas que... y en los barrios, no, ¿eh? no sé si le platiqué en una ocasión fui a traer un vehículo eh A, a Marabatío, ah, era de, de licenciado, Gómez, licenciado Gómez Luna, alguien me lo presentó, un amigo mío que ya falleció, mira Enrique, este aquí licenciado Gómez Luna y este, resultó que conocí a mi papá, que mm. fue del Ministerio mm. Público, que estuvo en, Oco, en, Oco, en, en, no, en Colotlán. Colotlán, este en la tierra ya de Victoriano Huerta, y bueno, salió un platicador excelente. Uh -huh. Nos hicimos amigos después de esa vez, y, y de repente me invitaba al café, y ya me espero para platicar. Y él me decía, él fue defensor del Pelacuas. Ah. Sí. Y él me decía, mira, el Pelacuas estaba eh, resguardado en la se llama zona militar, sí. por el, creo que era coronel. Federico Amaya. Amaya. Amaya. Sí, claro, porque además era agente de inteligencia militar del Pelaco, todavía en su credencial sí, de, de inteligencia, apoyado por Federico Amaya Rodríguez ¿no? Y posteriormente eh, cuando lo llega Oblatos uh -huh. porque ahí estuvo él estuvo sí. el y no sé cuántos más, sí, sí, sí. yo me di cuenta porque un amigo mío, claro, evidentemente mayor que yo, eh, fuimos a visitar a alguien ahí a, a, a, a, a la, la penal, a la penal y él conocía como como estaba en la Facultad de Medicina este mi, que después fue mi padrino de bodas, yo lo, yo lo estimaba muchísimo. Este, él conocía pues a toda la gente de la uh -huh. FEQ, de esas ondas. Uh -huh. y, y cuando llegamos, este me dice, espérame un poquito, mira aquí anda. No recuerdo si era el Arce o quién de ellos. Uh -huh. y ya fue y platicó. Creo que era Noé y el Arce, después me dijo, yo ni sabía ni qué rollo. Me dice no hombre, este es que yo los conozco de la escuela estuvimos en la escuela y, y pues aquí está noíbamos no, no iba a visitar a específicamente a claro, ellos no claro. y, y este en ese momento estaba el pelacuas estaba también este el el, el, el señor rubén de las tortas él era tenía un restaurantito porque la penal de Oblatos Viller no sé si alguna vez sí, te sí, sí, sí, Era como un pueblito. Ah, de las tortas Rubén allá de San ¿Sí? Andrés. Ah, sí. sí. él Estuvo tenía un restaurantito ahí comimos con él, y eh, estaba ahí porque lo habían querido sobornar y, y, y ya estaba sí. alcanzado pues de, de que le bajaban lana y, y total uh -huh. que sí, lo, lo, sí, lo, si, lo citaron a, sí. a un lugar para que entregara el dinero y sacó la pistola y trono a uno y luego a otro, por eso estaba ahí Rubén. Sí. Bueno, una persona ob obviamente decente, de gente de trabajo, pues claro. cuántos sí, años ajá. de su tortería, sí. no famosísimo, todavía vosos. está. Sí. Sí, sí, todavía Era un, está. en aquel tiempo Eran muy famosos, pues había que Todo ir a está. las tortas Rubén, ¿no? Ahí a sí. San Andrés, este luego ya nos damos una vueltita ahí por la plaza y los arcos. Y sí. Pues entrar a misa, pues qué más. Pues, como indios a misa nos llevaban, ¿no? Mejor sí. te hubieras pasado al Real de Minas. <risa> ahí estaba. El Real de Minas. Ah, sí, el que está ahí. El centro de baile. Fíjate, el, sí. ahorita que lo mencionas. Con Nico Tavares, ¿verdad? ¿eh? Sí. Ahorita que lo mencionas, ese terreno fue propiedad de mi papá. No, mira, ¿no? ah, ¿sí? y, y precisamente él lo vendió, eso me lo platicó él, ¿no? Este, ese terreno lo vendió para iniciar su negocio mm. de grúas en Guadalajara, allá en los años 60. Ya después, ya, o sea, por artes re... verdade artes artes creo sí, que, sí, creo ¿no? que sí, sí ya después yo me lo sí, controlaba sí, le sí, decía oh, hombre pero como vendió ese terreno hombre mire, <ríe> ahí van los freddy sí, sí, sí, no, se ponern los no, bailados no, sí, en sí, el sí, cierto el 26 de noviembre que es domingo <coughs> algunos de los que son de aquella época van a tocar ahí en la plaza están invitados ahora en la tarde, porque además son las fiestas de San Andrés ah, ya, ya. Pues las fiestas patronales no y todos los compañeros músicos o sea, no sé de aquella época gusta, van a estar amigo, ahí <risa> el 26 de noviembre 26. <risa> 26 de noviembre, va a ser domingo sí ah, muy bien. oiga profe Carlos y usted dónde vivía, a ver vamos a ver pues yo aquí en el barrio de Mezquitán Y ahí, ahí llegamos a vivir en qué canijos andaba en 1956? ¿Qué can qué canijos andaba haciendo con los de San Andrés? Hombre? Pues es que en la, en la escuela nos en vinculamos. Escuela. ¿no? <risa> Oiga, ¿y los de Analco qué onda, a ver? Porque también, también se habla que con los de ah, Sí, es cierto que existió una, un barrio que le llamaban los coquianos. Los coquianos y sí. sí. eran de la 32 y muchos barrios lo, lo rojo, y es los rojos. Es coquianos. que un tío mío era, era de los coquianos. Y que ¿verdad? tenían pleito con los de San Andrés, con los, con los con los vikingos, ¿Con los vikingos, sí, los eran, de, eran temidos, ¿no? Los vikingos. ¿no? <risa> ahí en los vikingos existían varios barrios, ¿no? Sí. Este, pero bueno, todos de alguna manera estaban vinculados, ¿no? Sí. Y, y hegemónicamente los que vivían más cerca de la plaza, que se juntaban en la plaza, ¿no? Luego los que se empezaron a juntar allí en el Parque de San Rafael o en la ruta 66, que era Así ah, era, era un una lugar... nevería. Sí. Y Yo terminó llegué, siendo este cantina. Pero ahora chile. ya es una cantina que ya pasó sí. a la historia, ¿no? Sí, ya pasó a la historia. Y entonces se conformaban de distintos este grupos y pandillas, no de jóvenes, sí. ¿no? Bien era todo un conjunto. Entonces acá en el barrio de Mezquitán ya cuando empezó todo el asunto de 68, y que nos empezamos a reunir y luego ya se vino el proceso del FER. Entonces hacían reuniones allá en, en San el Andrés. Barrio, sí. Okay. Claro totalmente clandestinas ¿no? sí, y claro. acá en una casa de compañeros de sonora donde empezamos con esa relación no entonces nosotros llegamos al 56 ahí al barrio pues era un barrio barrio barrio no de origen aguamezquita quiere decir lugar de mezqui ¿no? sí. analco mexicalcingo y, y, y mezquitán eran de los barrios sí sí, sí, sí. ¿sí? De, de, de los más originarios originarios pues sí. ¿no? analco y, ¿Y igual Existían pandillas, ¿no? Ahí claro. en el barrio de Mezquitan estaban los famosos este torteros de Guanajuato de la calle Guanajuato, de la calle Guanajuato, a una cuadra del panteón de Mezquita. no. Y eran así de Pero eran, bra eran bravos, bravos pues eran bravos. ¿no? Ahí en la esquina de la casa se juntaban los de Tepic, por ejemplo, ¿no? Eh, Tepic y, y este y la calle antes se llamaba Guerrero, ahora se llama Miguel Galindo. Y, y cada quien tenía su tu, sí, su, su territorio y no permitían que alguien fuera a noviar ahí con los del barrio porque pues eran nuestras, ¿no? Sí, claro. Eh, y yo, ejercían su ajá, este su derecho. franco derecho sí, a y ser nosotros, pues teníamos nuestro sentido, En ¿no? Pocos, tiempo, ¿no? Pocos conocidos, Luego ya cuando entramos a cuando le puse la, la formación del grupo de rock Wautla, ¿no? Lo pusimos en nombre en memoria ajá. María Sabina ¿no? Órale. en los 60's, pues 60's ¿no? eh, ya cuando estaba yo en, en estábamos en ayer había entrado a la facultad de comercio y administración en el 67 ah. Ajá. y el grupo Gautla y un compañero y su familia tenían una huerta aledaña a la casa, cuando nos cambiamos ya que mi papá construyó su casa ahí en la calle esta de ahora se llama Miguel Galindo eh, aledaña a la huerta todos gestionábamos con, con doña Lupita Tiene la doña, era la huerta de toda una manzana. Ajá. Y ahí organizábamos las tardeadas de rojo No me ¿no? <risa> Toda una historia, porque justamente ahora que estábamos ahí en, en la feria del usado pasó un compa que conoce Sergio Fong, porque Sergio Fong pues era del ah, barrio, sí, era, era de, era de, de, la de la calle de Guanajuato. guanajuato. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí, Éramos digamos como vecinos, ¿no? Ya sí. no nos conocíamos pues. Pero sus hermanas y mis hermanas que Estudiaban ahí en la calle Borrallo, la famosa calle, eh, eh, primaria de Borrallo, ahí en Federalismo y Ávila Camacho, eh, fueron compañeras de en, en, en, en, el, en, en, la, en la primaria. Sí, ¿no? Y famosilla esa, esa sí. escuela, ¿no? sí, todavía, todavía es sigue. ¿no? Y acá todavía en, sigue. La, en el, el lugar este del que le llamaban modelo, el modelo era un, donde había tocadas también, ¿no? pero estaban acá por la por la penal ¿no? de Oblatos. Ah, también el modelo que le llamaban sí, ¿no? Sí, ¿no? sí, sí, Y ahí se presentaban también grupos. No, y sí. también eran bien bravos los de acá de la antigua penal. Pues bravos. todos. Pues, pues de ahí salió el mentado Polly y el eso, el Ornellas y el Valijas y el Paquero no, y todos esos. Sí que fueron puro personaje, puro Pero a ver, también hay otro, ay, algo que está bien interesante, todos los que cayeron ya a la penal de Oblatos en esa mentada fuga, tenía también que ver con con detenciones de la liga o gente terrorista, ¿no? Ah, sí, no, no, pues eran compañeros de la Liga Comunista sí, la ellos, Francia, ellos, la eran, eran guerrilleros ellos, pues. ¿Todos guerrilleros, Y todos estaban ahí en la penal de Oblatos. ¿Sí? Perdón, no terroristas, guerrilleros. Guerrilleros, ¿no? sí hicieron la, la, la, la fuga esa por eh, que, que escarbaron un túnel, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí son sí, esos, dos, ¿no? Pero el, eso el... fue ya hasta como en el 77, ¿alguien? No, eso fue en el 76. Sí, el yo estaba el 2 de enero del 76. Yo estaba en la secundaria que estaba ahí la un lado. Y nos suspendieron las clases. No, tú les has de haber ayudado. Yo creo que llevaba los costales de Te subías a la más alta de la secundaria y veías el pueblito. Es que la penaltioblatos era un pueblito. Era un pueblito y tenías sus torres. este ¿Cómo se llaman la torre esa que donde están los vigías como de un castillo? Ah, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pero también esa aumentada fuga el motín ¿verdad? sirvió para venganzas <risa> internas. Bueno, y... eso fue otro No, pero otro el, momento. El, el motín ah, sí, al año siguiente en octubre del 77 se da eso. Y el motín de los compañeros dices. de las distintas organizaciones armadas que estaban ahí, pero que eran presos políticos, ¿no? Sí, sí claro. Ya tenían vínculo con el pueblo, con la gente que habían sido en su momento delincuentes, asaltantes sí, sí. O, o que habían matado a alguna gente. Entonces empezaron a tener ellos Mucha presencia y mucha simpatía con la gente del pueblo, así decía, ¿no? Ajá. Y entonces, a través de esta gente, se dieron cuenta de que estaban maquinando, ¿sí? Eh, todo un, un, un, un momento de represión para asesinar a los compañeros presos políticos guerrilleros. Okay. Y les pasan la información, la gente del pueblo. Allá adentro, pues, de la adentro, penal. Adentro, okay. y entonces empiezan a organizar. Y entonces el, el día en que inicia esta ofensiva para asesinar a los compañeros guerrilleros Pues ya estaba preparado toda la raza y estaban ligados bien organizados Y los que salieron perdiendo fueron esos sí. con Porque estaban apoyados por el gobierno federal, estatal Y por el, el, el, el que estaba de de ahí, de, ¿cómo, ¿cómo le llamaban? El, el alcalde director, de la penal sí, el director de ahí Estaban de sí, coludidos, ¿no? y le salió el tiro por la culata a los cabrones. ¿no? Eh, eh, pero es, eh, estás hablando de, del motín, del motín. Del motín, okay. Y sí, en sí. 77 en octubre. Sí, yo, sí, sí, yo fue una matanza. bueno, creo que sí. murieron como 14 o 15, pero Sí. Yo, yo pero sí, fue terrible eso. Sí. Cierta información porque Cierta familia del 77 estaba ahí en ese momento hey. y, y él eh tenía porque habían sido compañeros de escuela y con sí. varios de los que menciona al profe Carlos, entre ellos el Pelaco el Pelaco, según me dijo él era el que tenía la zapatería y la, la fábrica tenía la fábrica tenía la fábrica el zapato y, y este el grupo de los que se organizaron entre ellos él el, pues estaban bien armados oh, sí, claro. estaban bien armados porque ya sabían lo que venía, ahorita lo estoy entendiendo, no, y además ellos entraban y salían con sí. todo de la libertad del mundo, no sí. para llevar a cabo acciones represivas, ¿eh? armadas, ¿no? sí, sí. si era sí. cierto esa leyenda o mito que decían que el pelacua se secuestró a la ¿A la, a la que era a la Olga Brinsky que era mujer no, sí. en ese entonces de no, sí. Echeverría, sí. amante pues No, dice, sí. dice tú, y estaba recluido en la penal, No, no, él como... salía, pues no oh, sí, pues, salía, eso no, eso y, eso ya... me lo platicaba este familiar, ese, además, no, ellos salían. ¿sí? también a la hija de ¿Cómo se llama? De uno de los de la maña de aquellos años. ¿Quién será? De un chapo, no me acuerdo de quién. Total, también, ¿Verdad? Sí, pero que se Britskin, eso sí De que marchó? Claro. Marchó. Sí, <ríe> o sea, sí ver por el caso es que también me platicó de, de la ambulancia no de ahí de, de está estamos en el mero motín y está ahí que caía uno y que caía otro y este una persona que estaba un poco mal de sus facultades mentales no me acuerdo cómo me platicó aquel que Ajá. que le decían que tenía su apodo ahí este por ahí una carretilla Le dieron la tarea de que ahí le echaban este al occiso lo y luego ya iba eh, eh, así gritando como la ambulacia ¿no? ya llegaba y lo tiraba lleno en los locutorios ah, yeah. ahí, ahí los iba amontonando porque el, el motín no, sí. no no terminó de, en unas horas o sea no, no, eh, no. Eh, fue algo muy fuerte o sea no lo podían controlar sí. porque no podían tener acceso ¿eh? porque aquellos estaban preparados pues para para defenderse porque es eso ¿no? eso o sea eh, ya sabían Exacto. que iban por ellos y sí. ya sabían que los iban a, a, a, a este de alguna manera eh, de una manera disfrazada o como fuera, iban a morir sí. entonces ellos estaban preparados para defenderse y esa fue su defensa sí. según me dijo este este ricardo me dice es que había dos grupos, unos eran los ranqueros y otros eran los no sé cómo, uh -huh. allá adentro del, sí, sí, sí. de, del penal y uh -huh. ahí empezó pues toda la cosa esa y, y empezaron a, a matar y no los dejaban tener acceso hasta que llegaron los soldados, ¿no? De... No, y es que además había ahí una… Y los antimontones, decía. De, un de, refugio decía. hacia los llamados bastoneros, que eran carajos, ¿no? Este... Y obviamente… Había un sentimiento de odio contra esos bastoneros que les daban maltrato. Sí, ¿no? sigue sí, adentro, sí, eso pues, sucede, Incluso, ¿no? Y gente que no se sujetaba, por ejemplo, al tráfico de drogas, ¿no? Que había todo, siempre hubo todo el tiempo, ¿no? Y sigue habiendo. Y sigue habiendo, ¿no? Sí, pues, de hecho, hay los que dominan claro todos los reclusores del país, pues, es la maña, obviamente, ¿no? Claro. Eso lo sabe medio mundo. Pero bueno, entonces... Eh, la gente tenía ese odio y por eso también les dieron el pitazo a los compañeros guerrilleros para que se se organizaran y se replegaran para que no fueran para poder hacer ¿no? frente a sí, lo que le venía no más protegidos por los mismos agentes de del llamado pueblo no sí. y okay. la fuga como fue fue subterránea más ¿no? pues fue? eso fue todo un proceso no está el documental la película documental sí, ¿no? no que reseña ahí como las mamás de los compañeros introdujeron las armas, no las balas, ¿no? todo eso, ¿no? hay toda una estrategia, si sí, sí, sí. sí de película, pues. y poco a poquito, poco a poquito, luego ya como fueron, fíjate que yo, y... yo, este hay una señora que participó, yo creo que en la liga 23, que, que ella ha escrito varios libros, es actual ella, y yo creo que sale en el documental, cómo se llama esta señora, que muy la, interesante. ¿De la Lilia Gutiérrez Campo, no? ¿Titita, sí. ¿no? sí. Híjole, van dos veces que le escucho hablar a ella. No, no manches, Yo creo que narra... es la misma que yo escuché hablar en, en, en el, el día ese ahí en el fondo de cultura económica. Nos narra de, de sí, ah, caray, todas yo, las hipotecias. O sea, yo tenía otra imagen cuando lo escuché, dije, crack, pues no, nada que ver no, con no, lo que nos No, no, escuché, y ella narra claro. cómo las trataron y cómo sí. las, los los este las los torturaban y Sí, sí, sí. y cómo cayó en la penal y esta señora sí. narrada. Después Tremendo, de eso ¿eh? a... dos veces van que la escucho. Sí. Después de la eso señora... vendrán entonces las las, las llevadas al, al campo Marte, Militar Marte en México, vendrán las eh... porque ese es un invento acá del los mexicanos, ¿eh? que no nos lo vayan a querer quitar, el vuelo ese que los aventaban al mar y ya no sí. saben los es vuelos de la muerte los llamados. vuelos de la muerte, eso sí. están patentados, ¿eh? por, sí. por el pinche presidente Echeverría sí. o sea, que nadie se quiera colgar esa medallita, aquí inventamos sí, de hecho, ese método de represión, se implementó más bien en el estado de Guerrero, esos okay. vuelos de la muerte eh, agarraban a compañeros de la gente de El partido de los pobres de Lucio Cabañas o de Genaro, vuelo de la muerte, al mar. ¿Veis que nos encontraban? No, pues, Nadie, ¿no? Morían del golpe y, de, de, y luego destrozados por animales. Sí, sí. ¿no? obvio. Después saldrán liberados este muchos de ellos. Hay una amnistía, ¿no? Amnistía política. Hay una amnistía... Con, eh, con este López Porpillo. Sí, este, es cuando el pelaco se va a México y allá, allá lo matan, sí es así, va sí. Eh, sí, pero él murió como en el ochenta y tantos, ¿no? 89 sí. más o menos. Tanto, sí. sí, sí, eso ya fue, eh, ahora sí que a posteriori. Y donde yo más o menos me quedé viendo un documental de Pedro Salmerón mm. es de un un asesinato allá en México de unas personas que iban a secuestrar o algo así, ¿no? Otro día platicamos sí, de eso En el parque, México, en el parque hundido. Parque hundido si es así, sí. iban a secuestrar a una persona, ¿no? o ¿Cómo está el hecho? Pues estaban... Ese que... Ahí fue casi como una casualidad, ¿no? Ese, esa situación. Y uno de los principales teóricos Disculpe, ¿no ideológicos... No, no está el patrón. No. no. Bien, este... Ya lo traían en jaque, y ahí lo capturan, y ahí lo matan, okay. ¿no? intentando escaparse, pues, ¿no? Sí, y, y, y, y según este, lo que nos narra... Raúl Ramos Zavala. Pe... Sí, así es. Así es. Uh -huh. este, según lo que narra el historiador Pedro Salmerón, Pedro Salmerón porque lo, lo narra con lujo de detalles, ¿verdad? Uh, sí. O sea, la calle fulana, este y ese fue, creo ya el, el, el Ahora sí que el último clavo del la tabú de la Liga sí, Comunista, no 23 de septiembre, ya fue lo último que ocurrió de ellos, ¿no? No. ¿Todavía siguió? Siguieron posteriores este, enfrentamientos, asesinatos, ¿no? Y, ¿Hasta, y, hasta, ¿Hasta dónde se extiende entonces? No, pues hasta los 80 y tantos, ¿no? Válgame Dios. Sí, sí, sí, sí. Entonces la Guerra Sucia es un periodo como de más de 20 años, 30 años. Pues de 65 a 90 años. Es periodo que oficialmente ahora que... Reconoce que, el gobierno. Que está al frente Alejandro Encinas, que es el subsecretario de Derechos Humanos, y que el gobierno actual abre... Eh, digamos, ¿Los expedientes? Eh, sí, ¿O qué? Bueno, no sino eh, el tema de, de, la, de la... ¿Cómo le llaman? Pues que todos los afectados por ese periodo, la reparación del daño. ¿Sí? No, imagínate, tanto, imagínate de lo que estamos hablando tanto ¿no? a los sobrevivientes como la afectación que sufrieron los familiares claro, no, pues imagínate ¿no? y amigos y del, sí, claro. del barrio ¿no? y, y ahorita hay una comisión nacional de búsqueda de muchos compañeros que fueron secuestrados más de 1500 en toda la guerra sucia y ¿sí? que los llevaban al campo militar número uno ahí los torturaban O en, en la casa esa que tenía como sede la Dirección Federal de Seguridad en, la, en México, en la calle Morelia, número 8. ¿sí? Y entonces ahí ya es un museo, pero ahí los torturaba directamente el, el director de la Dirección Federal de Seguridad, Miguel Nazararo. Ahí los torturaban y se los llevaban al campo militar número 1, ahí los volvían a torturar y uh -huh. ahí des, los desaparecían. ¿Dónde quedaron? Quién sabe como en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ¿no? Uh -huh. Igual. Entonces, ahí eh, la involucración de las fuerzas policíacas y militares es un hecho porque era parte de la estrategia claro. de, sí, de de control y exterminar ¿no? a los grupos armados del país. Fíjate, Miguel, yo eh, eh, platicando con alguien, ¿no? No, no no recuerdo con quién, yo le digo, "Mira, este se habla de la Como decirlo? del ejército mexicano, este, sí. que defiende y que son pueblo uniformado. Y sabes que yo que como tú que la historia también nos damos cuenta que a través de la historia no es así. Bueno, pues es que tú sabes que el ejército tiene que ver eso, no, a no. mí me queda claro, pero a ver, pero una, los una, dirigentes son los Es que, los, que ese es el claro. problema, eso es lo eso es, claro. ese es mi querella. Nunca se ha juzgado ni a, a los responsables civiles uh -huh. y menos a un responsable militar. Claro. Y, al, y al ejército mexicano nunca se le ha tocado ni con el pétalo de una rosa por todo eso. Uh -huh. El único militar que... <coughs> Perdón, de renombre que yo recuerdo, Gutiérrez Rebollo. Sí. Y me doy cuenta por... Lo que he investigado, él, él descubrió los nexos de los de los familiares de, de Cedillo Ponce de León con el narcotráfico, sí. por eso estuvo en la cárcel. Uh -huh. Yo no sé si sea cierto o sea verdad y no trato de redimir a nadie, ni mucho menos. Yo lo único que, que digo, si vemos, eh, el ejército siempre estuvo a favor de Porfirio Díaz y fueron represiones durante todos los años que estuvo ese cabrón allí en el... 30 años, sí. Si, si fue en, en el periodo este revolucionario, que gobernaron los revolucionarios, fue una persecución también ejecutada por militares también. Claro. Si fue este con Díaz Ordaz la misma, o sea, con cada periodo presidencial del siglo XX. Pues es que también tienes que recordar que el ejército es el es el ejecutor de, del estado parce. yo lo entiendo yo, lo, en, yo lo entiendo lo, lo que trato de decir es que la historia que nos cuentan no es la real eso es lo que único no. que trato de decir ya sí, sé sí, que ya sí, sé sí, que, sí. que los hijos de la chingada traen armas y, está, y pues están preparados para matar eso yo lo sé, mi pinche sí. coraje es que todavía se andan paseando ahí con, con, con, con una libertad con por ejemplo te pongo al los lo políticos. Que, a los políticos y los militares Porque, yo porque lo no, más... no puede haber asesinos sin armas. Y sí. el pinche ejército ha sido asesino, porque sí lo ha sido. Claro. Y, y oficialmente no lo reconocen. Y no estoy hablando del actual gobierno, estoy hablando de los anteriores. Sí, no, pero mira, porque por ejemplo... mira, te puedo decir, Actial, Aguas Blancas, Ayotzinapa, es, es, este, Atenco. Uh -huh. pues el batallón Olimpia, quien lo preparó? Pues ellos mismos, los militares lo prepararon. Claro, claro. Pero aquí, pero aquí hay... Así, ah, ¿sí? es, ah el, es el que iba a mencionar que ese cabrón está ahí en en, en, en, en, la en la rotonda de los hombres y luces. Sí, pero es coraje, vamos. Pero acuérdate que por ejemplo en el caso de García Barragán, él es un ejecutor del Estado. Ah, ah, y, y eso, atacó y eso, a los cristeros, etcétera. Eso, ver, pero eso pero, eso te eso te, te autoriza pero García, al que García Barragán fue gobernador también, entonces sí. por eso está ahí en la, en la rotonda me ah, ven de poner un letrero ahí, no, este pues güey está es, aquí nada más por esto, lo otro pues no. es que brincó de, de, Miguel, de, de este soldado a político lo que sí se debe que de dices. juzgar, ¿sabes qué es? a, a esto, a Echeverría y a todos ellos que nunca se les juzgó que fueron los que dieron la orden de atacar a la ciudadanía claro. y que dieron la ellos son los verdaderos culpables Pues el ejército ejecuta, el ejército si cambia de bandera. Y luego pues el jefe supremo de... A ver, vamos haciendo una las pausa. Las fuerzas armadas por... es el presidente en turno. Sí, sí, yo yo entiendo todo eso. Yo entiendo todo eso, eso pero les voy a poner un ejemplo. Mhm. Uh -huh. ¿Sí? Eh, Alemania de Hitler, Acuérdate tenía un cuerpo de no élite? No, no, no, no, ni madre, eso eso no se vale. <risa> tenía un cuerpo de élite que eran este los SS Sí. Y esos eran los que perseguían y los que ejecutaban y todo lo demás. Está bien. Sí. Esa es su orden y está bien. sí Luego, ponen campos de concentración y hay un jefe del campo de concentración. ¿Sí? Ajá, Entre ajá. ellos hay un doctor, el pinche doctor Menguerle, que hacía de más, porque tenía ahí eh, a, a la gente a su disposición. Ajá. Y obedecía a órdenes. Porque pues... él, él, él obedecía órdenes de como militar, porque era un doctor militar. sí Pagado por el Estado. Sí. Sí, bueno, pero ah, ok, no. pero espérame pues, déjame terminar la idea, a, a esa bola dijo hijos de la chingada cuando los agarraron, los sentaron y los enjuiciaron, eso es lo que yo estoy defendiendo ¿Sí? y estoy diciendo, sí, sí, sí. entonces a Echeverría no, no lo para nada no, es que mira, si sí hubo un proceso, pero por su edad lo mandaron a su casa, sí, y ahí murió, y, y, y, y la gente allá en México… Cada que era el, el, el jueves de Corpus, ¿no? Que yo no, yo no sí. recuerdo la, la, la, la fecha exacta. 10 de junio. Iban y se manifestaban allá fuera de su casa. Sí. ¿Y qué pedían? Que lo enjuiciaran. Que lo enjuiciaran, claro. Entonces, ¿cómo que el que es mandado no es culpado? No? A ver, solo en México tal vez se da eso. En, en Alemania fueron juzgados los eso, militares. Eso es lo que estoy yo diciendo. Sí, pero aquí no fueron juzgados. A ver, en Argentina... También. También juzgaron a, a, a los pinches militares. Sí. ¿Sí? A, a, a los militares de Storner no tengo la seguridad que los hayan juzgado, pero pero ¿sabes qué? Eso cambió. Lo que estoy tratando de decir, profe, es que el, el, el movimiento que a usted le tocó, y es todo ese proceso que nos ha eh, documentado de, de tan buena manera, uh -huh. este desembocan que las cosas están cambiando, pues. Claro. ¿Sí? Sí eso es todo lo que quiero decir, porque ahora ya no con, con, con, con esa facilidad de que a mí a mí me mandas, no a mí me mandas ni madre, espérame, uh -huh. en, en los campos de concentración nazis hubo quien se negó a catar órdenes y, y, y se negó sí. a matar gente, Así es. y cómo vas a premiar al otro cabrón este eh, que los mandaba a la cámara de gas? aquí en México nunca se le tocó a nadie, Esto es que es eso, eso es mi querella, Miguel, no es que esté en contra de lo que dices. Sí, porque incluso, incluso durante no... el movimiento estudiantil de 68, los compañeros estudiantes que caían heridos, no aparecían ni detenidos, y versiones que los llevaban a los crematorios al campo militar número uno. más imagínate de lo que estamos hablando. Y estamos ¿verdad? hablando... Eh, durante el desarrollo del movimiento, ya no digamos el mero día de la masacre del 2 de octubre del 68, eso es que, eso, eso es que no sirvió, claro, ¿sí? ¿Y, y ese y ese de del... esa, claro, esa humanidad Y claro, y ese delito no prescribe. Exactamente, claro. no prescribe. Entonces, este vamos, a lo mejor me apasiono de más, pero es que caray, no no puede ser que no haya forma de hacer justicia, hombre. Sí. Es que se construyó todo un esquema, de una estructura de superpoder. ¿no? Bueno, acaban de mandar a, a arresto domiciliario a este... ¿cómo se llama? Ay, no recuerdo. En estos días. no Y que es culpable de... incluso de cuestiones de asesinatos y todo eso. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte de Justicia está en manos de cómplices Así que es. liberan a delincuentes. Así ¿no? es. Entonces, eh, eso es ahorita, imagínate en aquel tiempo en cómo aquel era. Tiempo, claro, no, no, hombre, pues, olvídate, era peor, ¿no? Claro. Fíjate, en, en el halconazo, según leí, este lo, después de que les pusieron una retechinga con los palos esos de kendo, ¿verdad? que andaban sí. ahí eh, practicando el béisbol, les pusieron una madrina y a los heridos y la chingada, pues, ahí van a la ambulancia, a los hospitales y la Cruz Roja, ahí fueron a rematarlos. A rematarlos, sí, sí, sí ahí en el quirófano. Así es. ¿Y cómo es posible que nadie vio, que nadie sabe, que nadie supo, que no hay ningún... Nunca ha habido un detenido, pues. Nunca ha habido una persona procesada. Si el presidente como eh, jefe de las Fuerzas Armadas, jefe supremo ¿eh? supremo, ordena que, que, que se mate gente, pues porque hijos de la chingada no lo juzgan. Eso. Ese, ese es mi, mi, mi, mi sentir, o sea, independientemente de Y luego era una causa legítima, pues. Claro. O sea, no, no no era una cosa que estuvieran pidiendo este dinero de forma vitalicia para vivir a toda madre, no, no, no eran delincuentes, ¿verdad? Claro. estoy en lo correcto. Claro, claro, No, no, pues era gente que tenía un ideal, pues podemos decir eso, ¿no? Que era sí. gente que con eh, estos movimientos tenían un ideal. Sí. Detrás de todo estaba esa lucha Sí, por todas estas injusticias y todas esas eh, privaciones eh, eh, eh, alejado de tu familia huyendo escondiéndote eh. es sin tener el medio de, de, de, de trabajo para poder sobrevivir imagínate todo lo que padeció esa esa esa generación sí, profe sí, sí. usted de dónde llegó aquí a, a guadalajara profe tengo entendido que de michoacán no yo eh, nací en la ciudad de méxico ahora le a una cuadra de la alameda en la calle santa Veracruz No. Órale. ¿Hay cerca del barrio chino o qué anda? Pues muy, muy cerca, ¿no? Sí, sí, pues ahí están vale, las guardas de la... del Teatro Hidalgo y de Bellas Artes, ¿no? Ah, aquí en, en, en, enfrente, para qué está. lado? Yo estoy Ajá. de este lado del barrio chino, es allá. Yo hacia el norte. Eh, llamo, okay, ¿no? sí, sí, sí, ya me ubiqué. Y, y entonces allá se conocieron mi papá y mi mamá, mi papá originario de Paracho, Michoacán y mi mamá de Manuel Doblado, Guanajuato, ¿no? Órale, mm, de origen campesino, mi mamá era semialfabetas, saber leer, pero no sabía escribir. Y papá curioso va emigró a la Ciudad de México junto con su hermano, mi tío Chava, este porque no había secundaria en Paracho, solamente ah, primaria. Entonces, okay. Y había parientes. La ciudad de las guitarras, Miguel. De Sepúlveda, que vivían ya en México. Y dijeron, vengas acá a estudiar, y ahí estudiaron. Entonces se conoció mi mamá y mi papá. Procrearon, allá nos pro, eh, nacimos siete. En eh, Ciudad de eh, México. Eh, cinco hombres y dos mujeres. Uh -huh. Y luego mi papá como trabajaba en lo que después se llamó el Iste, uh -huh. antes era tenía otro nombre, okay. dirección de pensiones no sé qué, no, bueno. Y nos mandan guachis. a Guadalajara, aquí habrá la oficina de esa dirección aquí en el uh -huh. 56, llegamos al 56, y llegamos primero a a Tlaquepaque, cerca del Parián, ah, uh, un cuadro ah, no, lleno no. de tierra y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego ya consiguió, la casa de mi abuelo estaba dos cuadras del Parián. En los departamentos que están ahí en Enriquez de León, entre Marrojo y y Brand San Luis uh -huh. de pensiones del estado. Consiguió ahí, ahí vivimos durante 14 años y en uh -huh. el 78 ya nos cambiamos, pero bueno, en ese periodo nacieron otros 7. Ah. Cinco hombre. mujeres y dos hombres, son mi, tal? mi papá fue el que puso en tela ahí en la equidad de género, Siete hombres, siete mujeres. Ahí, ahí está, está ¿eh? hombre, desde, ahí, <risa> desde ahí viene el problema ya, pues, Yo llegué de 7 años acá a Guadalajara de edad, tengo 74, pues ya, decía aquel periodista que soy chilapatío. Chilapatío, Pero, órale. No, pues ya hay que entregarle las llaves de la ciudad, ya de pronto. No, ja, no, es, es merecedor. Sí. No, y aparte, este, profe, pues qué plática hemos tenido con usted, increíble, ¿eh? Eh, ¿no? Sí, pues, de, de cada vez que puedo, que tengo la oportunidad de platicar con él, me acuerdo de cosillas así, bien, hombre, pues él las vivió, él te dice santo y seña, no, no, es que esto es así, esto es así. Sí, el libro ese de, con el puño en alto, Memorias del Fer, que publicó La Casa del Mago, sí. ahí van a encontrar, este pues bueno, yo ahí escribo mi paso por la secundaria 1… Eh, la vocacional que eran dos años en aquel entonces y tres años de, la, la vacacional de en la facultad de comercio y administración ¿no? Sí, y no sí. los demás compañeros que escriben también su parte ¿no? de cómo intervinieron cómo participaron todo eso no está, está interesante porque es y un, sí, no. un trabajo colectivo digamos sí, ¿no? claro. y que y yo por ejemplo me gusta mucho describir de de escribir porque yo era malo Como estudiante, porque yo me aprendía todo de machetito. Ajá. Si no me acordaba de una palabra o una coma, hasta eso me aprendía. <risa> ¿Sí? Y ya valía gorro, ya qué más. Bueno, pues estuve de maestros al gorilón en, en, en, en, en, en, en la vocacional. Ah, caray. Cuando, cuando, <risa> cuando era alumno de la secundaria, sí, sí, sí, me daba sí, sí, sí. clases el papá del actual gobernador. Ah, de Alfaro. De geografía y el loco Chavarría me dio clases de álgebra en la vocacional. No, Ahora no, no, no. no Bueno, eso lo van a encontrar ahí en el libro. Qué ¿no? Vale. Sale pues. pues, pues muchas sí, gracias bueno. por la invitación y bueno, esto da para mucho más. Pues. Claro. Sí, pudiéramos estar un buen rato. Muy bien. amena la, la plática. Sí, porque falta también ahí intercalar cuando yo me dediqué a la música de protesta, ¿no? Como parte del proceso Sí, ya sí, ya, ya, ¿no? ya de próstata, <risa> Ya no, ya nos de <risa> protesta. Órale, pues. Bueno. Profe, muy agradecidos, no, una una práctica muy chida. que te pareció, Yagir? A ver. Es y, y, y ahí como siempre los controles, ¿no? Eso y muy pues, bien. Miguel, gracias. Pues no, gracias a ustedes y gracias y muy bien bien a medio pasar la avanti eh, muchas gracias esto gracias. esto fue el programa de historia y más sale